En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en desde ahora hasta las cuatro y media de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio en la rosa de los vientos. Una etiqueta Almadilla Rosa Vientos en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, esa es la etiqueta de nuestro programa. A veces, a veces, la verdad más extendida no es la verdad científica. Esto no quiere decir que sean falsas ambas. Evidentemente, hay inconsciencia, mucha inconsciencia en algunas actitudes. Pero la verdad no es necesariamente lo que más se repite. Si analizamos y vemos eh, los datos, en eh, la mayor parte de casos eh, de coronavirus de los últimos tiempos que despierta mucho miedo de cara al futuro se han producido en reuniones eh, familiares y en entornos eh, laborales en donde se trae a gente para recoger eh, fruta, los famosos eh, temporeros y a los que se trae a gente para que trabajen en mataderos y los hacinen en casas y transportes. No olvidemos esa perspectiva, la culpa está también ahí, en quienes eh, quieren hacerse ricos a costa de ellos, eh, la culpa no No está solo en quien se señala más. Y otro detalle importante, también es necesario señalarlo, el culpable es un virus terrible y no el otro. Hay personas terribles, por supuesto que sí, pero en este caso el más malo, más malo es el virus, no el otro. Recordamos Importantísimo invitado que tuvimos ayer Ya está en la página web En la entrevista que tuvimos con él Con Eric von Daniken El autor más importante del siglo XX 100 millones de libros Eric von Daniken estuvo en La Rosa de los Vientos Y ya lo tenéis ahí En la página web en onda es En la sección dedicada a La Rosa de los Vientos Ante... Todos he eh, preparados Silvia Casasola en la condirección Sergio Monforte Al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en relación y producción. Tenemos dentro de unos instantes a un historiador y médico que ha estudiado y ha escrito cómo ha afectado en el paso del tiempo las enfermedades y las epidemias de Napoleón. Nos habla de la peste negra, de David y Goliat, de la edad media y una perspectiva médica en estos hechos en la historia que es importante que conozcamos. Vamos a conocer también otras cosas, no está con nosotros Laura Falco en sus ecos del pasado, estamos haciendo una pequeña pausa por el verano, pero vamos a conocer uno de los casos más importantes de todos los tiempos En del pasado, pero es uno de los casos más importantes de todos los tiempos, es el caso de un brasileño que se llamaba... Joao Prestes, el que recibió el golpe de un extraño haced de luz el que partía de un objeto desconocido. Minutos después su piel empezó a sangrar, se le empezó a caer a trozos y horas después este hombre, tan solo cinco horas después, este hombre atacado por una misteriosa luz murió. Nos va a contar el caso un investigador y estudioso brasileño, gran amigo del programa. Él es el ufólogo Pablo Villarrobia. Y en Mujeres con Historia, en el relato del Silvia Casasola, la protagonista es Olivia de Javiland, la protagonista de la película Lo que el viento se llevó. Acaba de cumplir nada más y nada menos que 104 años. Ella es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia. Y en Fronteras del Futuro os vamos a hablar de la red de redes, del futuro de la red de redes. Está bajo el mar, en el sentido de que los datos viajarán bajo el mar. Y por supuesto esta noche también tenemos Tertulia Zona Cero, Tertulia Zona Cero con Juan José Anchezoro, Mado Martínez y Josep Guijarro. y 37 comenzamos La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa La historia tiene muchos elementos que influyeron en el pasado, uno de ellos es el tema de las enfermedades, enfermedades, virus, males, que tuvieron mucho que ver con los hechos que sucedieron en tiempos remotos. es un tema que vamos a conocer con un investigador, escritor y médico, médico del hospital del Escorial, que publicó el libro Enfermedades que cambiaron la historia, un libro que se encuentra en la esfera de los libros, él es Pedro Gargantilla, que lo tenemos aquí, que ya nos escucha, Pedro Muy buenos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. hablar con vosotros. Eh, ciencia e historia se unen tus dos grandes pasiones en este trabajo y se unen en muchas ocasiones más de lo que creemos, eh, porque las enfermedades han tenido una relevancia mucho más importante de lo que pensamos en la historia. Efectivamente. En el fondo, no hay que olvidar que los personajes de la historia con mayúscula son seres de carne y hueso, que también enfermaban como nosotros, que tenían sus dolencias y que tenían sus inquietudes. Con lo cual es lógico pensar que la ciencia y las enfermedades pues han modificado la historia. Una de las cosas, que eh, me han llamado la atención muchas cosas, eh, vamos a comentar algunas. Eh, como, por ejemplo, la enfermedad, y te lo pregunto a ti, ¿modificó el mapa de Europa después de un personaje, yo creo que el emperador, uno de los más grandes de la historia, Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania? Pues a ver, nos tenemos que remontar pues a la época dorada de los austriacos. En aquel momento, pues, Carlos V tiene una depresión, una depresión muy grande por varios motivos. Uno se ha muerto su esposa Isabel, eh, su gran amor, el gran amor de su vida. Y por otra, pues, no ha conseguido doblegar los alemanes y hacerles entrar dentro de la religión católica. Es decir, él da por fracasado, a pesar de su biografía, el gran respeto de lo que le movió a él en todas sus batallas. Eh, esa depresión, pues, ¿qué es lo que hace? Le hace apicar. Renuncia al imperio, renuncia al trono de España, lo deja en manos de su hermano, lo deja en manos de su hijo, y de esa forma cambia totalmente el mapa geopolítico de Europa. Que cambió también mucho con otra figura que tiene que ver con las enfermedades. No se sabe exactamente qué le pasó y qué le pudo afectar, pero es importantísimo en la historia, en la historia mayúscula y la historia también de las enfermedades, Alejandro Magno. Alejandro Magno es un caso muy, muy peculiar. Eh, es todo un personaje, nos tenemos que remontar ya al siglo IV Cristo Eh, establece pues un cambio totalmente de la geografía de aquel momento, de, del mundo antiguo, y se dispone a conquistar todo el mundo conocido. Parte desde Macedonia, conquista las polis griegas, aquí digamos que no tiene ningún problema porque, bueno, cada una de las polis era un, un reino de Taiza totalmente independiente y no se unieron para luchar contra los macedonios. Atraviesa de Ardanelos, conquista hacia Menor, lo que hoy sería Turquía, se prolonga hacia Israel, Egipto, Irán, Irak, y de esta forma llega hasta la India, es decir saliendo desde Macedonia al norte de al norte de Grecia consigue llegar hasta la India, nos cuentan las crónicas que llegan a ver Telfines, pues un animal desconocido por la de, de Grecia y en aquel momento él, él le hubiera gustado continuar posiblemente hasta Japón sus soldados se plantan y deciden regresar a casa, bueno no le parece mal a Alejandro Magno y cuando han atravesado los desiertos deciden Babilonia dar una gran fiesta ...nos podemos imaginar cómo era la fiesta de los macedonios... ...alcohol, comida, muchísima carne... Eh, ...se nos cuenta que nada más celebrar el gran banquete... ...pues Alejandro Magno enferma, ...y tenemos un diario clínico perfecto, maravilloso... ...totalmente descrito día a día cuáles son los síntomas... ...hasta el punto que podemos diagnosticar... ...siglos después que Alejandro Magno lo que tuvo fue una pancreatitis aguda... ...una inflamación del páncreas, la glándula que produce la insulina... ...y que es mortal si no se toman las medidas adecuadas... Eso fue también la causa que se desmoronó el imperio de Alejandro Magno. Recordemos que no tenía hijos, con lo cual aquel fabuloso imperio se repartió entre sus generales. Nuevamente una enfermedad, en este caso la pancatitis aguda, cambia el mapa de la historia. Y yo me, me quedo con una de las cosas que has comentado. Esos banquetes que se daban en la antigüedad algunos y unos de los que eran verdaderos expertos eran los romanos. Y bueno, pues entre digestión y digestión y comida y venga comida, pues eh, había ciertos eh, productos ¿no? que ellos cogían y los los cuidaban o los o, o al final sin querer pues utilizaban plomo. que era lo que les causaba a los romanos? Eso es. Eh, los romanos tuvieron esta ocasión probablemente. Es decir, siempre que todo esto hay que decirlo con muchísima cautela, nos separan muchísimos siglos y si a veces no somos capaces de diagnosticar. ...a nuestros pacientes mucho menos a lo largo de la historia... ...pero bueno, tenemos indicios para pensar... ...que tiene una intoxicación por plomo... ...plomo que es el, el metal que utilizan en sus cañerías... ...es decir, el agua pasada por, la, por cañerías de plomo... ...con lo cual eso hace que con el paso del tiempo... ...bebieran mucho plomo... ...y además lo utilizaban en sus comidas... Eh, ...utilizaban vasijas, eh, eh, copas con plomo... ...con lo cual había una intoxicación crónica con unos síntomas que producen pues, trastornos psiquiátricos, depresiones y trastornos abdominales. Si tiramos de historia clínica de los emperadores, pues también tenemos muchísimas descripciones que encajarían perfectamente con esta intoxicación que, cono que la conocemos actualmente con el nombre de Saturnismo. Fíjate, eh, yo hago una distinción eh, historia de historia antigua, historia de antes, historia de ahora, no tiene ningún fundamento científico, esto que digo, evidentemente, pero cuando hablamos en de historia de antes, en de historia antigua, Creo que es obligatorio con un médico eh más y más en estos tiempos recordar un poquito que si la humanidad ha tenido un momento o por lo menos eso creemos, un momento difícil de su continuidad, una gran crisis eh, que ha afectado a muchísima gente, es eh, la peste negra, ¿no? Dicen que afectó a uno de cada cuatro europeos e incluso más. Efectivamente, yo creo que hubo una tensión un después. Eh la peste negra pudo suponer el final de la especie humana. Mm. Eh, fue una, una época de muchísima mortalidad, sin avances científicos, sin avances médicos y todo además fue fruto pues de, la, de las guerras. Eh, hay que recordar que el inicio de la Peste Negra se produce cuando los tártaros intentan la colonia de los genoveses ¿Mm? en la península de Crimea, no consiguen acceder porque tienen unas murallas muy potentes y lo que hacen es catapultan cadáveres fallecidos por Peste Negra que hace que se contagien los genoveses y traigan la Peste Negra a la península itálica. Yeah. <laughs> Tú eres eh, médico, en este momento quiero hacer una pausa porque quiero darte en nombre de todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, las eh, gracias eh, por la labor que habéis eh, realizado durante todo este tiempo, un tiempo que continúa, pero la parte más eh, dura se ha pasado ya, eh, o la estamos eh, pasando, bueno, nunca sabemos el futuro, pero sabemos el pasado, el pasado ha sido muy terrible, y si tenemos un presente, también es eh, gracias a los que en el pasado hicieron cosas, gracias a los eh, médicos, ha sido durísimo este tiempo, ¿no? Ha sido muy duro, muy duro. Eh, realmente nunca pensamos que hubiera que fuéramos a ser testigos de una pandemia similar a la que hemos sufrido. También os diré una cosa, eh, estamos seguros a, a día de hoy que esto se va a repetir. Mm -hmm. Así, a, a vivir, pues yo creo que no hay ninguna duda de que quizás no en, en esa magnitud, en ese grado, pero la vamos a tratar volver a vivir. Claro, pero porque fíjate, eh, estábamos hablando antes de, de la peste negra De los, de los virus ¿no? de, de que causan, como por ejemplo en la antigüedad, la viruela, que estuvo haciendo también una gran mortandad. Y gracias a, a una expedición científica que, que pues, se jugaron un poco la vida, llevaron a, a unos niños a América intentando ahí incubar de alguna manera y, y, y que se mantuviera esa vacuna, pues se consiguieron poquito a poco, que, que, que eh, se pudieran vacunar a la gente, a los nativos y a la población que estaba en América. Y en ese momento fue muy importante la vacuna. ¿Tú crees que comparando un poco lo que pasó entonces con lo que pasa ahora podría llegar a ser así de beneficioso? Yo creo que sí. Y además, fijaros, hay una anécdota muy, muy curiosa. Eh, esa, esa historia que tú cuentas, Silvia, se debió a un médico español que se llamaba Balmis, el doctor uh -huh. Balmis. Uh -huh. ...casualmente la operación del ejército... ...durante la pandemia COVID-19... ...se llamaba Operación Balmix... En, sí. ...en honor a este a este personaje... ...y es cierto, consiguió llegar eh, llevar la vacuna... ...a todos los rincones de nuestro imperio... ...en aquel momento... ...yo creo que lo que necesitamos es una vacuna... ...una vacuna que desgraciadamente no va a llegar tan rápido... ...como la gente piensa... Eh, ...yo, ojalá me equivoque... ...yo pienso que no la vamos a tener disponible... ...hasta, las, hasta el segundo semestre del año que viene... Eh, Pues a partir de, de junio de, del año que viene y cuando la tengamos disponible hay que pensar que es muy difícil fabricar en el caso de los españoles cuarenta y siete millones, es decir, habrá vacuna, pero hasta que nos vacunemos toda la población española van a pasar años en plural. Yo creo, supongo, ¿no?, que lo lógico sería que se vacunaran primero las personas que están en situación de riesgo, en este caso sobre todo las que tienen un problema inmunológico, tienen eh, más edad, eh. pero la vacuna tendrá bueno, también, claro. además eh, del de efecto biológico eh, que todos conocemos, eh, pero también yo creo que en la sociedad un efecto psíquico muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eh, será con sentido común, es decir, yo creo que las pandemias se libran en las trincheras de las enfermedades crónicas. Es decir, habrá que vacunar primero a pacientes con enfermedades crónicas porque son los más susceptibles. Claro. Y luego, por otra parte, el, el efecto psicológico, como tú bien dices, va a ser impresionante. No solamente para tranquilidad de la sociedad, sino va a ser una vacuna de tipo económico. Al no haber tanto riesgo, yo creo que bueno nos va a permitir cambiar nuestros hábitos económicos, las inversiones, nos va a dar una estabilidad es necesario, totalmente necesario, ojalá fuera parecido a, a lo que de alguna forma sin, sin a lo mejor darte cuenta te, te estás inmunizando, ¿no? porque con el paludismo eh, la quinina era súper amarga Y a base de tomar un gin tonic que, que si lo tomo de una manera, que si lo tomo de otra, resulta que nos estamos protegiendo también, ¿no? Sí, bueno, la, la dosis es muy bajita. Eh. La, la dosis que lleva el gin tonic de, de la quinina es muy bajita. Pero fue una estrategia muy buena en aquel caso. Es decir, los soldados ingleses en aquel momento que estaban en la India no se querían tomar la quinina, no, no creían en el poder de la quinina y nada, fue añadirle un poquito de ginebra y todos como locos a la cantina tomas la dosis de... El fármaco. En este libro en Enfermedades que cambiaron la historia, hablas en algunas ocasiones de la pandemia más importante del siglo XX, antes de la guerra mundial, después de la primera antes de la segunda, la epidemia mal llamada Hay que decirlo, ¿no? Gripe española, pero de 1918, hace un siglo, aquello fue verdaderamente terrible cuando se comparan las cifras. Un poco nos sirve para relativizar todo lo que está ocurriendo. Entre 50 y 100 millones de personas pudieron fallecer como consecuencia de la gripe española, que sé sí que cambió y modificó totalmente la historia. Eso es, eso es. La magnitud de aquella pandemia nada tiene que ver, afortunadamente, con la de ahora. También cierto que la sociedad de aquel momento era muy diferente a la actual. Por una parte, por ejemplo, tuvieron mascarillas, pero no había la capacidad de, de fabricar mascarillas eh, tan rápido como las de ahora. No tenían respiradores en aquel momento, no había oxigenoterapia. Eh, es decir, si hubieran tenido los avances científicos que tenemos ahora, vamos, segurísimo que la mortalidad no habría sido tan alta una mortalidad altísima hablamos, eh, insistimos, entre 50 y 100 millones eh, de personas evidentemente la sociedad eh, era otra, pero las fotografías eh, cuando veo fotografías eh, de esa época y de los efectos, dices que similares y qué parecidas son a las fotografías eh, de lo que estamos viviendo eh, ahora ¿crees que en la pandemia actual eh, que se ha vivido en esa primera etapa que habrá una segunda o no, que será más eh, grave y menos eh, grave, que tendrá más influencia? No, pero ¿crees que ya hay elementos eh, que van a ser importantes para la historia futura? ¿Que hay algún eh, elemento que hará importante o que haría, por ejemplo, que estuviera en este libro tuyo? Claro, a ver, eh, si echamos la vista atrás, en aquel momento de la pandemia, tuvo tres brotes. Tuvo un, uno inicial, eh, en la prim el primer semestre del año 1918, tuvo otro en octubre, y tuvo otro en el verano del 19. Es decir, si tuvo tres brotes, nos hace pensar que probablemente el COVID-19 tendrá tres brotes. También aprendimos en aquella pandemia ...que aquellos países, aquellas ciudades que hicieron un confinamiento más riguroso antes salieron de la crisis económica. Es decir, aquellos que se aventuraron y rápidamente quisieron eh, empezar a tener actividad laboral, abrir las empresas... ...tuvieron mayor mortalidad y tuvieron que retroceder meses después. Con lo cual yo creo que debemos de aprender de la historia. Tú que también eres un experto y tienes libros sobre eh, monarquías como las españolas, los borbones y los austrias que también han, han sido pues eh, bastante acusados con diferentes enfermedades uno de los que parecía que, que decía para mí todo, para mí todo era Carlos II el hechizado ¿Qué era realmente lo que tenía él? Porque creo que la, que la autopsia es realmente tremenda si no lo tomamos de forma literal La autopsia yo diría que es espeluznante es lo que yo diría Bueno, eh, Carlos II tiene muchísimas cosas. Lo primero que tiene es un entrecruzamiento, una consanguinidad. Entonces, hemos visto pues, que aquellos casos de consanguinidad extrema, pues como se produjo en, en los faraones del Antiguo Egipto y en la casa de los auscias, aparecen enfermedades excesivas que tienen muchísima mortalidad y muchísima morbilidad. Es decir, eh, enfermedades que no aparecerían si no hubiera esa consanguinidad y que al aparecer se manifiestan de una forma muy diversa. Todo parecía indicar cuando nació Carlos II que no iba que no iba a pasar de la adolescencia. Se descuidó por pues, las labores de aprendizaje, aprendió a leer muy tarde, nos cuentan los embajadores que le movían como si fuera una marioneta, tenía un raquitismo bestial, eh, todo parecía que bueno, que iba a ser uno más de aquella mortandad tan grande que tenían las casas europeas. Consiguió pasar la adolescencia, le casaron y ahí empezaron los problemas. Eh, no conseguían fecundar. En aquella época pues estaba clarísimo. Si no había hijos, la culpa era de, de las mujeres. Eh, intentaron todo tipo de, de terapias eh, con sus dos esposas y al final en la autopsia lo que se descubrió es que tan solo tenía un, un testículo y que el otro era atrófico. Es más, la, la autopsia es muy descriptiva, que es que hizo algo así, que era pequeño y como el carbón. El, el, vamos, iba a decir, el, sí, el huevo lo tenía pequeño como el carbón. Sí. Eso es, pequeño y negro como el carbón, creo, creo, creo, creo recordar que decía la aquella época. Oye, hay mucha maldad, ¿sabes? la enfermedad no se sé, hace pensar en eso, en gente con, con solo un testículo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, No, pero a mí lo que me resulta súper, súper tremendo es lo de las mujeres es que nos nos acusaban de todo si tenías a lo mejor eh, que eras un poquito eh, que tenías bastantes hijos como que te gustaba mucho eh, tener relaciones o por ejemplo en la época del Imperio Romano eh, Mesalina, vamos, ha pasado como la, la más ramera de todas las rameras a, a, a lo largo de la historia pero es que encima si no tenían hijos aunque tuviese genéticamente una historia estupendosa en la familia de poder tener hijos, resulta que la culpa la tenían las mujeres y no era así. Efectivamente, es que las mujeres se han llevado la culpa en eso es eh, tremendo, ¿no? Eh, porque la culpa no es de nadie, ¿no? Pero eh, es que hay un 50% en la pareja que puede ser el culpable, que es el hombre, ¿no? Claro, claro, claro. Y a decir que la historia siempre se dice que la escriben los vencedores. Yo añadiría una cosa, y los hombres. Exacto. ¿Sí? Es muy buena. Muy buena esa. Oye, por cierto, un personaje importantísimo en la historia, no de Francia, sino de la humanidad, y que tiene mucho que ver también con el mundo de las enfermedades, y tú lo mencionas mucho, es Napoleón. Napoleón tuvo mucho que ver con, con las enfermedades, y lo que hizo, y no hizo también. Claro, eh, bueno, Napoleón tuvo muchísimas enfermedades, era hipocondríaco, tuvo una úlcera, y tuvo, yo creo que fue la clave, tuvo hemorroides. Unas hemorroides que tuvo una crisis hemorroidal justamente la noche anterior a la batalla de Waterloo y yo creo que tuvimos suerte porque eso le impidió estar en primera línea, dirigir las operaciones, dirigir la estrategia y en parte los franceses pierden por culpa de las hemorroides. Si no sí. hubiese podido eso, ya veríamos si no hablábamos a la francés. Madre mía. Si se revisara, eh, Pedro, la autopsia de muchos personajes históricos, que yo creo que a lo largo de, de los tiempos y los siglos se ha, pa ha pasado en muchas ocasiones, los diagnósticos seguramente que serían diferentes de, de sí. la causa de la muerte, ¿verdad? Sí. Eh, hay que tener en cuenta, por una parte, que ellos no tenían ni escáner, ni resonancia, ni analíticas como tenemos ahora mismo. Y, por otra parte, que tampoco había pruebas para diagnosticar a los gérmenes. Con lo cual, la fiebre era una enfermedad por sí misma. Uh -huh. Oye, y, y perdona, ¿y, ¿y las sanguijuelas realmente ayudaban? Porque siempre era como uno de los tratamientos tópicos. Sí, había los tratamientos que eran, digamos, los estándar. Los enemas de limpieza, es decir, tú tenías fiebre, tenías dolor de garganta, tenías diarrea, y se te ponían unos enemas para limpiarte los intestinos. Y la siguiente eran las sangrías. tuvieras el síntoma que tuvieras, allí te iba el médico de turno y te desangraba, ...pues una cantidad X de, de sangre... ...que alguna vez se ponía en las antesalas de la muerte. ¿Y si hiciéramos una autopsia a Rasputin... ...¿qué encontraríamos? A Rasputin... ...bueno, es otro personaje también fantástico de, de la historia. Eh, yo creo que el, el, la clave de Rasputin... ...es que era un personaje muy listo. ¿Mm? Supo muy bien man, manipular... ...a toda la corte de los zares rusos... ...y yo creo que ahí estaba, estuvo la clave de su éxito. Eh... Lo que tenemos claro, y eh, además hay por ahí un museo en el cual pues eh, está su órgano, es que tenía un pene extraordinariamente grande. Yo creo que esa sería la clave de, de su autopsia. Y, y que se resistió mucho a la muerte, ¿no? Porque no hacían más que pegarle tiros, tiros y tiros y no había manera de ya, Lo que pasa es que no sé qué hay de leyenda y qué hay de realidad ahí. Y, y, y Oye, y, y un episodio, ya si nos vamos solamente un poco remontándonos muchísimo, que, que a mí me ha llamado mucho la atención, ese, ese duelo entre David y Goliath que resulta que, que David contaba con una pequeña ventaja, ¿no?, sobre Goliath que no veía muy bien. Eso es. Yo digo que, que realmente esa hazaña fue un abuso de una persona sana sobre un minús válido, o sea, con, con lo cual le, le quita un poco del heroísmo, ¿no?, Eh, cuando uno se lee la Biblia y analiza un poquillo, pues lo que nos están describiendo de Goliath es que es un personaje extremadamente alto, que se mueve muy mal, que cuando llega al campo de batalla tiene que ir con una especie de lazarillo que le coloca allí y que Goliath no deja decirle a David que no se mueva tanto, que se acerque que él quiere cuerpo a cuerpo eh, David se da cuenta que es muy lento de movimientos que cuando se pone en ciertas zonas ni siquiera le ve, que mira al frente y parece que le está buscando, es decir, lo que nos está contando es un personaje de gran altura con problemas de visión Eso actualmente se llama acromegalia. ¿Mm? Eh, es una enfermedad que se produce que produce gigantismo, lo tienen muchos personajes de, de la NBA, eh, grandes deportistas de baloncesto, y en algunos casos está producido por un tumor, un tumor que segrega esa hormona de crecimiento. Cuando aparece ese tumor, daña las vías visuales y produce trastornos tipo ceguera. Uh -huh. Y tú también has estudiado las posibilidades que podría causar lo que nosotros en algunas ocasiones hablamos en el programa, que son casos de, de vampirismo y las diferentes hipótesis. Desde el punto de vista científico, ¿también tienes respuesta? También, también hay respuesta. Eh, también es un tema muy, muy apasionante, el tema del vampirismo. Eh, posiblemente no solamente sea una sola enfermedad. Es decir, cuando uno analiza el mito del vampirismo desde sus orígenes, con, con todos los aspectos que lo engloban, decir, porque salen de noche, porque rechazan verse eh, en un espejo, en el agua de un río, probablemente re responda a tres enfermedades. Una de ellas es la rabia. La rabia es una enfermedad frecuente en aquella época en la zona de, de, la, Europa asiática, perdón, de, de la Europa del Este. Eh, se produce por moleduras de perro y por moleduras de murciélago. Murciélago es uno de los elementos del vampirismo. Cuando uno se ve reflejado, produce un espasmo en las vías aéreas y siente que se va a asfixiar. Por eso los vampiros o los supuestos vampiros no se miraban en el espejo y no se miraban en los ríos. Es decir, hay ciertos elementos que encajan. No todos los elementos encajan, con lo cual yo postulaba que habría otras enfermedades como la porfidia, una enfermedad que se produce por trastornos de la piel, una hipersensibilidad al sol, con lo cual estas personas salen de noche, y esquizofrénicos que tienen trastornos de la conducta de la personalidad y también explicaría otros aspectos del vampirismo. La historia y las enfermedades tienen mucho que ver, lo hemos conocido esta noche en compañía de Pedro Gargantilla Madera. Pedro, mil gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos y darnos a conocer esa parte de la historia que es mucho más importante de lo que creemos y pensamos. Un abrazo. Mucho Un ánimo. Abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Y continuamos. Eh, después en La Rosa los Ventos... Eh, tenemos, eh, tenéis, Tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy vamos a estar hasta las cuatro y media, algo más, ¿eh? todavía de la madrugada. Nos queda mucha... Zona cero por delante, muchas rosados vientos. Ahora tenemos apertura eh, Tertura Zona Cero con Mado Martínez, eh, con Josep Guijarro, con Jajo Sánchez. Pero vamos a comentar muchas cosas, eh, muchas informaciones, muchas eh, noticias. Eh, vamos a conocer algo sobre un descubrimiento que se ha afectuado una civilización en el pasado... Se supone que de hace casi casi 10.000 años se ha encontrado ahora los restos. Vamos a conocer algo más sobre un extraño incidente ovni, sobre una extraña detección de objetos extraños en el espacio. Bueno, va a ser toda esa y mucha más la información que vamos a tener esta noche por delante en la tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Como dicho, Zona Cero, con Mado Martínez, con Juan José Cesaro y con Giuseppe Guijarro. Giuseppe, muy buenas, ¿qué tal? Pues acalorado, como no puede ser de, de otra manera en esta canícula que nos está tocando vivir en, esto, en este mes de julio, casi ya agosto. ¿eh? Claro, eh, fíjate, es que hemos pasado del invierno al verano porque la primavera la hemos pasado casi casi entera dentro de las casas y se nota todavía más el calor pero te das cuenta Giuseppe que con todo lo que está pasando en el mundo que evidentemente son muchas cosas ¿se está hablando menos del calor este año? bueno se está hablando menos del calor porque tenemos un coronavirus tenemos otro calor, claro. y, y bueno a todos nos robaron el mes de abril es verdad que sí, y el este de mayo, año y el de julio, ha hecho una primavera digamos eh, normal como, como le toca al tiempo y eso me lleva a la reflexión de que cuando el ser humano deja de estar en sus ciudades deja de estar contaminando el mundo parece que con muy poquitas cosas porque han sido apenas dos meses no eh, el mundo empieza a girar en su órbita normal y eso nos debería llevar a reflexionar eh, a todos eh, y cada uno de nosotros Cada cosa que hacemos, que afecta al medio ambiente, de qué modo podemos nosotros ayudar a que a que eso eh, vuelva a ser igual de estable. ¿no? Pues sí. Ter Tertulia Zona Cero también, con Mado Martínez. Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Con Juan José Zoro. Juanjo, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy bien. Pues yo aquí bastante fresquito, la verdad, ¿eh? pero ¿Ah, bueno, sí? claro, ah, aquí ha que... llovido... Es que tú estás eh, por tierras, eh, bueno, pues eh, por tierras eh, más fresquitas, ¿no? Bueno, sí. más fresquitas en invierno, eh pero en verano también pega, ¿eh? Hablamos sí, no, no, eh, de ahora... Guadalajara. Claro, hoy, eh, pero ya ha refrescado, ha llovido, ha estado ha estado bien sí. el día, ha estado agradable. Oye, antes de nada quiero que Joseph eh, nos comente un descubrimiento, un hallazgo que se ha producido, lo he comentado antes, eh, pero es que es fascinante. A mí me parece muy llamativo. Se supone que el ser humano llegó hace unos diez mil años, aunque Eh, se han producido tantos hallazgos eh, que demuestran que fue antes, eh, pero que llegó hace unos 10.000 años a América. Y que las eh, primeras civilizaciones son de hace mil, mil y pico años. Pero lo que se ha encontrado ahora en el Yucatán, nos situamos en México. Lo que se ha encontrado en la península del Yucatán nos sitúa Josep J. Haro en la necesidad eh, de... ...volver a escribir la historia una vez más. Una vez más, efectivamente. Eh, tú hacías mención precisamente a esa fecha de 12 mil años... Eh, ...que coincide precisamente con el hallazgo en una cueva... ...de los restos de una joven que fue bautizada como Onaya... ...de la cual nos hemos ocupado en más de una ocasión... ...aquí en La Rosa de los Vientos... Por, por tratar de escribir la historia ¿no? o de reescribir la historia pues bien, ahora eh, unos investigadores unos exploradores del centro investigador del sistema acuífero de Quintana Roo eh, vuelven, vuelven a escribir la historia y todo esto comenzó en 2017 cuando estos exploradores se adentraron en una parte inexplorada de, de las cuevas que están ahí en Quintana Roo que ojo, no son las que utilizan los uh, turistas eh, en sus excursiones para eh, ver los cenotes por debajo no, no, estamos hablando de unas cuevas de una complejidad extraordinaria con más de 374 kilómetros de longitud y que está considerada la cueva submarina más grande del mundo pues estos exploradores que llevan años cartografiando cientos de kilómetros de este mundo subterráneo E encontraron, insisto, en 2017, eh, la evidencia de que no eran los primeros humanos que habían entrado en esas eh, cuevas. Cierto es que muchas de, de estas cuevas, de estos cenotes, de este eh, paraíso cárstico eh, en, en la antigüedad, podían haber, haber estado en superficie. No es el caso de esta, o, o posiblemente sí es el caso de esta eh, cueva, o de una parte de esta cueva, Eh, que tan buen punto eh, vieron lo que vieron y ahora os lo cuento eh, comunicaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México el hallazgo y durante más de 100 inmersiones y 600 horas de trabajo, dos investigadores Michin y DeVos han junto, junto a otros eh, expertos en espeleología submarina, etcétera, han recogido muestras y tomado más de 20.000 fotografías, escaneado en 3D la cueva y tomado eh, imágenes en 360 grados, para que, oh, perdón, para que los... para eh, has descortado? No, no, es que le he dado un golpe al, al micrófono sin querer. Y es que parece que, que, raro, que ¿no? algo. No, no, no, para nada. Bueno, el caso es que han publicado... ...los resultados en la revista uh, Science Advance y, ...y consideran que es un hito importantísimo... ...en la prehistoria del continente... ...porque se trata de los restos... ...prácticamente inmaculados... ...de lo que eh, sería una mina de ocre... ...de hace ocho años atrás... ...es decir, antes de que los mayas... ...estuvieran en la región... Eh, el, ...el polvo ocre era utilizado para muchas cosas en la antigüedad, ¿no? Eh, para pintar, como, como eh, cuestión, digamos, funeraria, eh, en fin, tenía muchísimos usos, era un recurso valioso para el que merecía la pena arriesgar el pellejo y adentrarse kilómetros y kilómetros en las cuevas, que, que ya conocían el fuego, porque se sabe, se ha encontrado, no sólo... Las, uh, los mojones que iban dejando para orientarse eh, cuando digo mojones no lo digo eh, lo digo en el sentido literal del término es ya, decir, ya. piedras que servían mojones, de, no mojitos de... <risa> va a Eso, otra esos cosa. son los, los de los turistas sí. en los resorts de Quintana Roo que es un lugar maravilloso a explorar si no lo conocéis pero eh, eh, encontraron esos mojones encontraron por ejemplo eh restos de las hogueras literalmente tal cual eh, con, con las con los eh, troncos carbonizados eh, que puede, puede llegar a distinguirse o identificarse el tipo de especie de árbol al que pertenecía y en el techo eh, sigue visible todavía la huella del hollín que ha dejado la hoguera hace 12.000 años, se dice pronto ¿eh? pues eh, en algunas eh, zonas de los casi 900 metros que tiene este complejo minero pero las hogueras, insisto, dejaron el, el, la marca del hollín en, en el techo. Además, es la primera que se descubre entre las culturas paleoindias y su estado de conservación permite aprender todo tipo de datos inéditos sobre una cultura de la que hoy día no sabemos nada. De manera que será eh, muy importante... El, el estudio de todos estos datos que están ahora mismo sacando a la superficie para hacernos una idea de quiénes pudieron ser los primeros pobladores que dieron origen a las uh, uh, civilizaciones que tanto nos entusiasman, ¿verdad? Incas, mayas, aztecas. todos nacieron de algún tronco común que seguramente puede tener mucho que ver con esos que, con Naya y con con estos que estuvieron eh, sacando ocre de las cuevas. Uh -huh. Juan José Sánchez, Oro, tú como historiador, eh, porque no sabéis que he contado eh, cosas a las que le faltan piezas para conocer el pasado. Lo digo irónicamente, eh <risa> bueno porque porque contamos lo que hay lo que, say, lo, claro. los huecos los huecos <risa> se tratan de rellenar pero pero bueno ahí es donde se parte la, la especulación entonces bueno estamos cada vez que nos, eh, nos alejamos del presente pues eh, evidentemente hay más agujeros en la historia y, y bueno la, la ventaja es que ahora mismo seguramente cada vez sabemos más que nuestros antepasados. ¿no? Ahí el trabajo de la arqueología está siendo espectacular y es uno de los periodos eh, del de la prehistoria que más, como estamos viendo aquí, yo creo que semana tras semana eh, va cambiando y está continuamente reformulándose. ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que todos los historiadores tienen la mente y los arqueólogos tienen la mente muy abierta. Eh, una de las informaciones eh, que nos vas a contar eh, tiene que ver con lo que científicos eh, o lo que nos dicen científicos de diversas ramas sobre. ¿Dónde puede haber pistas o huellas en de ellos? ¿Ellos, digo, los de fuera? Pues sí, es un, es un trabajo que a mí me, parece, me ha llamado mucho la atención y es que se ha presentado eh, lo que han denominado el catálogo exótico. Y es que diferentes científicos, que ya llevan bastante tiempo, además vinculados muchos de ellos a, a la Universidad de California, en Berkeley, eh, han hecho por primera vez una especie de inventario ...de lo que serían los objetos, vamos a decir así, ellos lo llaman objetos u objetivos, mejor dicho... ...que serían una serie de fenómenos que habría en el espacio exterior... Eh, ...que merecen la pena ser analizados porque pudieran ser algún tipo de marcador de presencia extraterrestre. Eh, hay que, bueno, esto eh, realmente es una, una lista que han confeccionado... ...donde han recogido, mmm, como digo, 700 objetivos distintos muy particulares que tienen esta característica que estamos comentando como que es m, exótica pero no, es, no quieren decir que realmente eh, esté detrás de cada uno de estos objetivos ahora los detallaré que sean realmente m, elementos m, claramente extraterrestres no van por ahí lo único que quieren hacer es también m, ampliar la mente estábamos comentándolo un poco antes la mente de las personas que ahora mismo se están dedicando a hacer este tipo de, de estudios fundamentalmente pues la larga tradición de estudios que lleva hecha el SETI ...que es este organismo internacional que durante ya unas cuantas décadas mmm, trata de localizar algún tipo de vida alienígena más allá de nuestro planeta. Y ellos consideran, este grupo de, de investigadores, considera que durante mucho tiempo ha ocurrido que también ha habido cierto sesgo a la hora de investigar y que como habitualmente lo que se está haciendo es buscar la vida en el exterior igual que la vida que nosotros tenemos aquí, y eso supone que habitualmente pues se busquen planetas, por ejemplo, similares a la Tierra, eh, alrededor de estrellas que sean similares también a, a la que tenemos en nuestro sistema solar, pues puede ocurrir que a lo mejor hay inteligencias extraterrestres que no son como, como nosotros, que se encuentran a lo mejor en lugares que son eh, los, fines con, los, los fríos confines que hay en algún sistema solar exterior, que a lo mejor viven en una extrema gravedad En, eh, en zonas donde hay eh, estrellas de neutrones, donde hay brillantes núcleos de galaxias activas, donde hay también eh, ricos cúmulos de galaxias, es decir, eh, lugares donde habitualmente no se busca ese tipo de vida, porque pensamos que no es concebible y directamente no se hace ese trabajo. Entonces, esta lista que, que han elaborado, eh, lo que pretende es, como digo, llamar la atención para cambiar un poco ciertos hábitos de búsqueda de vida extraterrestre. Y eh, parten además de una serie de experiencias ya pasadas que demuestran que claro uno en, en buena medida encuentra lo que busca. Y ellos hablan, por ejemplo, que durante mucho tiempo eh, ya existía la tecnología y el conocimiento, la capacidad para haber, por ejemplo, localizado determinados exoplanetas que solamente se descubrieron en la década de 1990, pero que si realmente hubiera habido esa amplitud de miras, anteriormente los astrónomos ya hubieran localizado esos sistemas solares muy diferentes al nuestro antes de 1990. Entonces, la cuestión está en que, si esto ya ha ocurrido, eh, a lo mejor eh, no estamos buscando donde debiéramos. Donde Entonces, ellos, eh, con esta lista de setecientos objetivos, realmente son setecientos treinta y siete objetivos astronómicos, lo que han hecho ha sido decir, bueno, vamos a ir incluyendo todos los elementos que, en principio, podrían ser marcadores tecnológicos o eh, indicadores de una posible vida extraterrestre, con el único afán de que, ya digo, se fije la atención en esas posibilidades. Y lo han repartido en este catálogo, han creado este catálogo exótico, que lo han dividido en cuatro categorías principales, eh, que son prototipos, superlativos, anomalías y controles. Los prototipos serían cosas que, en principio, estamos bastante familiarizados con ellas y que pensamos que son susceptibles de, de que puedan contener algún tipo de, de vida y también de vida inteligente. Y ahí estarían, bueno, pues, un poco los sospechosos, digamos, o los elementos que con los que estamos muy familiarizados eh, en, de, en muchos aspectos. Pues, por supuesto, la, lo, los planetas. Luego también ellos hablan de, de las galaxias, cúmulos estelares, estrellas de neutrones, agujeros negros. Bueno, como digo, son elementos que ya están muy muy reconocidos en la astronomía convencional y simple, por eso lo llaman un poco como prototipos. Luego tienen ya... Eh, otra categoría que serían los superlativos Y aquí hablan de una serie de, de fenómenos también eh, espaciales Muy amplios que, que acumulan una serie de características más extremas Por ejemplo, planetas, los planetas que se han localizado hasta la fecha Y que serían los más grandes posibles Las estrellas también más calientes posibles Los púlsares que giran más rápido ¿no? Estos eh, serían, por lo tanto, como digo, estos fenómenos superlativos Que estarían en el espacio exterior Ahora, luego ya incluyen otra lista que serían lo que denominan anomalías y aquí ya serían objetos que no entendemos completamente. Y aquí, bueno, algunos los hemos ido viendo también en, en La Rosa, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, por la estrella Tavi, de la que hemos hablado en algunas ocasiones, que tiene un fenómeno, un comportamiento muy extraño de, de oscurecimiento. El objeto este interestelar, esta especie de, de navío que venía también del espacio exterior, el Oumuamua, Oumu ¿este os acordáis? Sí, alargado El hawaiano. Y, espera, espera, que Guijarro lo dice fenomenal. Efectivamente dilo Yosef sí, se llama omoa moa muy es, bien en perfecto hawaiano pues yes. que voy a voy a veranear allí todos los años ¿A dónde? A Hawái o a Mama esa? a Tuvalu No, yo me voy a la estrella Tabi para ver a mis amigos Teletavis <risa> Pues pues bueno, lo que, lo que digo entonces, estos serían anomalías, y entonces entienden que, que bueno, no, no, como digo, no están diciendo que sean cosas extraterrestres, sino que vayamos, que, que se les dé como una entidad, eh, de un poco cuál es el estado de conocimiento que tenemos hacia este tipo de, de objetos o de fenómenos. ¿No? Bueno, pues estos dos serían perfectamente, traían dentro de este, de estas categorías. Y luego ya tienen. Eh, también otro, bueno por ejemplo hay un objeto que mencionan y sobre el que especulan, pero yo digo simplemente es un ejercicio de, de libertad mental ¿no? de, de un poco de juego mental que es por ejemplo uno, un objeto, una anomalía que llaman eh, NGC 247 que es una galaxia espiral eh, pues que es relativamente cercana y que parece tener una especie como de agujero en un lado del disco de esta galaxia donde hay un, una densidad de estrellas bastante inferior al resto de la galaxia entonces ahí hay cuando tú ves la fotografía de esa galaxia de pronto ves que en un lado hay como una zona de oscurecimiento donde hay mayor menos menor presencia de estrellas y entonces ahí especulan dentro yo digo, de este juego mental por qué se produce esto, por qué hay esa variación y ellos dicen bueno oye y si hay allí una serie de alienígenas avanzados que lo que han hecho ha sido eh, a partir de la famosa teoría que también hemos comentado en varias ocasiones de las esferas de Dyson que son esas esferas que pretenderían recubrir de manera artificial, es decir, una, una supercivilización que es capaz de aprovechar al máximo la energía que irradia una estrella y lo que hace es colocar una serie de paneles alrededor de esa estrella para captar la mayor parte de la energía que irradia la estrella en, en, en las proximidades. Claro, colocar esos paneles alrededor de la estrella supone que desde fuera vemos que, que esa estrella está como apagada, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, a lo mejor en este rincón de esta galaxia donde ven, vemos menos presencia de estrella, las estrellas están ahí pero están cubiertas por estas esferas de Dyson y hay una, una supercivilización que está sacando el máximo rendimiento de estos de estos astros. Eh, simplemente lo plantean, yo digo, no, no que sea el caso pero que plantean que, la, que los astrónomos se sitúen también en estos escenarios, en estos juegos mentales. Y ya por último, el último apartado de este catálogo exótico es lo que denominan eh, objetos de control. Y serían, eh, aquí parten ya de la experiencia vivida mm, a lo largo de la astronomía. Por ejemplo, en muchas ocasiones ha habido determinadas anomalías que en un primer momento han despertado grandes expectativas de que estábamos ante algo que podía ser efectivamente una presencia inteligente eh, extraterrestre, pero luego se ha comprobado que eran, eh, o, o tenían una explicación mucho más banal, que en, en muchas ocasiones lo que ocurría era un fallo en los instrumentos De, de estudio de esa anomalía bueno, pues ese tipo de experiencia que daba un falso positivo es lo que se denomina, lo que han, lo han agrupado aquí como eh, control y sirve para que también, bueno, pues tener determinadas precauciones a la hora de de, de poder iniciar ese tipo de, de investigaciones, entonces la lectura final de todo este catálogo que es para aquellos que realmente sean creyentes en la posibilidad de que haya alienígenas inteligentes por ahí pues un, un material como muy sugerente incluso muchos de estos Eh, investigadores cuando iban recopilando, iban compilando esta lista, se empezaban a encontrar como anomalías, como entraban un poco en el juego y, y decían, bueno, yo es que esto ni siquiera lo estudié en la carrera o me enteré de ello en el doctorado o justamente lo acabo de descubrir ahora y estaba ahí, bueno, pues lo metemos en este catálogo exótico, ¿no? Y por otro lado, eh, lo que han dicho es, bueno, si no crees en esto por lo menos te puedes dar cuenta de la cantidad, de es como una especie de registro de los enormes logros que la humanidad ha acumulado en materia de observación en los últimos milenios, porque ahí hay, como digo, desde las cosas más convencionales como son los planetas, que nos llevan acompañando milenios en el conocimiento humano a cuestiones muy muy exóticas, ¿no? de, de muy variopintas, incluso por ejemplo han metido, ya con esto termino, por ejemplo, las naves Voyager, que serían como sondas perdidas Que, que, que ahora somos nosotros las que las mandamos, pero ellos consideran que a lo mejor también hay una especie de, de sonda también perdida que nos pueda llegar de, del mundo eh, extraterrestre, ¿no? civilizaciones extraterrestres. O por ejemplo el coche Tesla, también lo han metido aquí como un catálogo de objetos exóticos que están flotando por el espacio. Esto lo sabemos, lo reconocemos nosotros, la cuestión es si podemos también mirar si hay otras civilizaciones que nos están mandando o que han perdido también Eh, objetos de esta de esta naturaleza objetos eh, como estos eh, Mado Martínez, objetos circulares eh, que se están captando y que tiene en el cosmos, en el universo y que tienen intrigadísimo a los astrónomos Sí, porque a quienes creían que ya conocíamos todos los tipos de objetos que existen en el universo pues les va a sorprender mucho esta noticia porque un grupo de astrónomos acaba de descubrir cuatro objetos desconocidos eh, tienen forma circular no pueden verse con un telescopio óptico sino que han sido detectados con un radio telescópico y aquí viene el desafío todavía no sabemos qué son <risa> o sea no sabemos que son son unos eh, unos astrónomos australianos los que los que los han descubierto de la universidad de, de western sydney y eh, pues en concreto han explicado en su estudio que presentan una forma así como circular como hemos dicho pero con bordes iluminados y que no atención no se corresponden con ningún tipo de objeto conocido hasta ahora. Claro, como, como nunca habíamos visto nada igual, nunca se había observado nada igual en astronomía, pues lo que pasa que estos investigadores que estaban utilizando el radiotelescopio del Australian Square Kilometer, Array Pathfinder en ASCAP, son sus siglas, ASCAP, eh, bueno, pues en el momento <ríe> que, que pensaron Pues que, haya, <ríe> que se les había estropeado el, el, el artilugio, vamos, que había un error técnico, que, que, que había una, una avería y que, que el aparato se había escarcharrado un poco, ¿no? Pero no, no era ningún error. Y bueno, atención a cómo los han bautizado <ríe> en inglés, eh, los han apodado, eh, la versión corta, la abreviatura es ORC, ¿no? abreviatura de Odd Radio Cycles, ah, que significa nada más, y nada, menos que, sí. nada más y nada menos que esos círculos rarunos, <risa> sí. radiocírculos raros. Y, y bueno, eh, todos, como he dicho, presentan una forma circular, uno de ellos parece que el borde lo tiene menos brillante, Eh, hay un artículo en la Cornell University en Nueva York que, que, que dice que bueno, que a lo mejor pueden ser remanentes de una supernova o una nebulosa a lo mejor no saben, no, no tienen ni idea no sabemos y en los próximos meses pues ellos lo que quieren es recoger más datos sobre estos objetos para determinar qué son exactamente y cuál es su origen y de momento parece que encima, por si no teníamos bastante con cuatro, ya se están analizando seis posibles o ECR es más, o sea, radio algunos rarunos de estos, aunque son más débiles y pequeños que los primeros. Y, en principio eh, puede pensarse que se trata de algo, y evidentemente lo es en desconocido, pero que nadie piense, o, o pienso que, creo que puede eh, llevar a eso a conclusión. No es en nada artificial, eh, no son naves, es algún tipo nuevo de astro, ¿no? efectivamente, es un es eh, otro objeto cósmico del cosmos de este maravilloso mundo en el que vivimos llamado universo que tampoco está exento de misterio, pero no tiene por qué ser y no es y no parece que sea de ninguna no forma ninguna estructura artificial, sino un objeto celeste, algún un objeto tipo nuevo sí. desconocido o un tipo nuevo de, de astro, masa bueno, nebulosa, remanentes, quién sabe, ¿no? todavía, todavía no se sabe muy bien Pero, pero bueno, si hace poco el CERN estaba, ese gran colisionador de hadrones, descubriendo nuevos tipos de quarks, pues porque no vamos a descubrir nuevos tipos de, de, de objetos en el universo si tampoco paramos de descubrir nuevos tipos de fauna en, en el mar o nuevos tipos de virus. No, es que lo precioso de este mundo es que nunca vamos a acabar de, de conocer todo lo que hay y qué bueno, ¿no? Porque si no, qué aburrida sería la vida. Desde luego que sí. Hablando de virus, eh, que la gente eh, acuda a Internet, acuda a la página web en DondaCero.es a la sección dedicada a la rosa de los vientos. Está la sección eh, tuya ayer, Eureka, cuando nos estuviste hablando con cosas eh, muy interesantes sobre el mundo de los eh, virus. Eh, insistimos, eh, lo recomendamos eh, muchísimo a todos los que nos escuchan. En esta tertulia Zona Cero hemos eh, comenzado hablando eh, este primer el bloque hemos eh, comenzado hablando de una serie de descubrimientos que nos hacen pensar en otra antigua civilización en la zona de Yucatán, luego hemos hablado de diversos descubrimientos que se han producido y que se están produciendo observaciones extrañas en el cosmos y volvemos a hablar del pasado, volvemos a hablar de civilizaciones antiguas, de datos eh, que nos hacen pensar en la existencia de contactos desconocidos entre eh, americanos y polisémicos ¿no? polisémicos sí, por los polinesios Poli polinesicos los polinesios. <risa> <risa> parece sem pues semántico eso, de la polinesia <risa> de la civilización de estas que inventa Bruno ¿no? sí, bueno eh, una metáfora una, <risa> eso, una metáfora es, es, eh, que eh, eh, eh, Me daba por poner la S antes, ¿no? Pero bueno... Nada, simplemente es que, pues claro que los europeos parece como que, que somos los primeros que llegamos al continente americano y tal, ¿no? Y hay pues muchas hipótesis, que si llegaron los vikingos, que si llegaron los chinos, bueno pues... Ahora mmm, se sabe desde hace mucho tiempo y se lucubra que sí podría haber tenido contacto los polinesios, los de la, las islas de la Polinesia, con los nativos americanos. Y una de las claves que ponían como prueba era nada más y nada menos que la batata, los boniatos, porque eh, son originales de América del Sur, pero se encuentran nada menos que en lugares tan distantes como Tonga, ¿no? a más de 10.000 kilómetros de la costa americana. Y eso pues era algo, no sé, que les dejaba así un poquito con los ojos bastante abiertos. Pero de aquí que ahora lo que están evidenciando es que se han hecho unos estudios genéticos y eh, los estudios genéticos están corroborando que este contacto realmente pues eh, se hizo, tuvo lugar. Eh, lo han hecho un grupo de investigadores han estado buscando genes de 807 personas de 17 islas polinesias y a la vez también de 15 poblaciones nativas de la costa pacífica americana. Bueno, pues mmm, lo que han llegado a la conclusión y han publicado en un estudio después de analizar los datos, en la revista Nature, es que eh, algunos polinesios de cinco islas tienen hasta un 10% de material genético americano, de nativo americano. Pero es que además este estudio les ha revelado que este contacto se pudo producir en torno al 1200 de nuestra era. Y bueno, pues han ido sacando más, más datos sobre este estudio. Por ejemplo, dicen que los pobladores polinesios, con quien supuestamente se podrían haber relacionado, es con el norte el norte de América y ponen la zona no de, de Estados Unidos y eso, sino que ponen la zona de Colombia o Ecuador. Y entonces aquí, puede ser que los nativos americanos se adentraran en el mar y llegaran a zona polinesia o al contrario, que fueran los navegantes polinesios que llegaran a costas americanas y luego volvieran otra vez a las costas polinesias. Y eso daría como resultado que tuviesen Esas, esos genes, no ese porcentaje de genes pues claro no solamente llegar a irse, sino llegar a tener relaciones no Unos con otros, porque si no los genes no se transmiten así por ciencia difusa y entonces pues claro ahí se, se, deja, se deja esa prueba y esa señal genética. Bueno el asunto es que dicen que pensaban que a lo mejor el contacto por estar la isla de Pascua la más cercana pues que se podría haber producido allí. Pero no, por lo visto han sacado eh, información de los análisis genéticos en islas que están más alejadas en la zona Polinesia a la zona de Isla de Pascua. Por ejemplo, en las Islas Marquesas, también en las Islas Payser o incluso en... Mangareva, que dicen que es del 2%. Bueno, el asunto es que está claro que, que esta contacto hubo y el otro dato que han sacado también de conclusión de estos análisis es que la tribu que tiene más claramente genes mezclados con los polinesios dentro de los nativos americanos son los cenú, que por lo visto actualmente están en la zona del Caribe colombiano con lo cual, pues bueno, ahí debió de haber, no sé, una química, un flechazo, un algo, y, y tuvieron ahí ese encontronazo, y, y bueno, el, el tema es que esto es una realidad, y todavía está por determinar lo que decimos, si fueron primero los polinesios a la costa americana, o si realmente fueron los nativos americanos los que fueron a, la, a las islas polinesias. Pero esto es un dato real, Y, y bueno, pues eh, lo que lo relaciona más, sobre todo, es con las zonas costeras, en las zonas americanas de los nativos de Colombia y Ecuador. Y luego las otras islas que hemos estado comentando, sobre todo en cinco islas, como estamos comentando. Así que, pues bueno, me imagino que irán reconstruyendo un poco más como fue en la historia, pero ya es otra prueba, ya no solamente es el boniato, sino que ya son pruebas genéticas Existen además eh, una serie de evidencias eh, que nos hacían pensar eh, que eso existió, también es un descubrimiento como eso que hemos comentado en Yucatán que puede hacer no que cambie la historia, pero que sí que ponga un pie de página lo que se creía que se sabe. Y sobre todo que son cinco siglos antes del que la llegada de los europeos. Vamos, mm, que claro. también otras poblaciones también que navegaban y llegaban y exploraban otros continentes. giuseppe E. Guijarro, atención al caso ovni que nos vas a comentar. El caso protagonizado por un piloto. Este caso eh, se denominan este tipo de episodios, eh, episodios en de airmés, episodios en de eh, cercanías de algo desconocido, algún tipo tipo de eh, avión, de artefacto? Eh, bueno, cuéntanos, Giuseppe, eh, eh, qué es eh, lo que ha pasado. Cuéntanos. Giuseppe. Sí. Sí, cuéntanos. Eh, con, perdona. Es que me perdí me perdí la introducción. No sé ah, quién que me has preguntado, porque que... justo, justo sí. cortamos la... La comunicación, desgraciadamente. Me preguntamos acerca de... Acerca del caso OVNI de este piloto, eh, bueno, que tuvo un encuentro cercano, muy Así cercano es. con un objeto desconocido. Así es. Eh, fíjate que ahora se ha conocido el resultado del informe que las autoridades aeronáuticas británicas han efectuado de un incidente protagonizado por un avión Airbus Airbus A320, que es uno de los aviones... ...más grandes y populares... ...que usurcan los cielos... ...de todo el mundo... ...y que puso en peligro la integridad del vuelo... ...durante la maniobra de aproximación... ...al aeropuerto de Doncaster, en Sheffield... ...muy cerca de, de Londres... ...esto sucedió... ...fíjate, poco antes de que... Eh, ...el Reino Unido... ...al completo quedara... ...confinado a causa del coronavirus... ...concretamente el 13 de marzo... ...de 2020... Y, y bueno, eh, lo que ocurrió es que el piloto la A320 informó que durante la maniobra de descenso, a unas 5 millas al sureste del aeropuerto, había un avión no tripulado, que había pasado por el costado de estribor del avión y que según pudo observar, este dron poseía un color naranja o marrón y que tenía un tamaño bastante grande. Esto es lo que dice el piloto, sin embargo, y esto es lo sorprendente, la junta de Airprox del Reino Unido, que es quien ha investigado un incidente, asegura que tanto la altitud a la que se encontraba este supuesto dron, eh, como, como otros aspectos eh, físicos, descartan que se trate... De, eh, de este de, de un drone, de un dispositivo de estas características y por lo tanto hablan de eh, naturaleza desconocida del objeto y fija fíjate Bruno Silvia que algo parecido nos ocurrió aquí el tres de febrero poco antes ...cuando dos pilotos informaron a los controladores de Madrid-Barajas... ...que un dron se hallaba en la senda de aproximación de, a, la, a la pista... ...el aeropuerto tuvo que decretar el red cero... ...es decir, cerrar el espacio aéreo por espacio de casi tres horas... Eh, y, y por lo tanto haciendo mmm, a, absolutamente eh, obsoletas las medidas antidrón de las que dispone el equipamiento de Madrid Barajas ...que se gastaron, si la memoria no me falla... ...más de mil euros... ...para intervenir... ¿no? ...en las frecuencias eh, que los drones utilizan... ...para ser controlados... ...por, por, sus, por sus propietarios... ...desde, desde tierra... Mm, ...yo recuerdo... ...un recorte... ...del uh, diario El Mundo en el que mmm, titulaba a tres columnas, sin pruebas del dron, que obligó a cerrar barajas. El piloto que, alorgó, eh, que alertó de algo brillante, duda ahora que viera el aparato. Y es que es muy sencillo, los, los pilotos de, de avión no... Eh, que no creen en extraterrestres como es lógico o, eh, o, o no sé si es lógico o no es lógico pero bueno, mayoritariamente no creen en que los ovnis sean naves extraterrestres pues ven un objeto volando y como no pueden identificarlo eh, con nada mm, que ellos eh, eh, digamos tengan en su, en su retina que, eh, algo que pueda ser eh, lógico y racional ...pues lo atribuyen a un dron... ...que va a ser si no... Pues, eh, ...pues un dron... ...lo que pasa es que... ...hay drones que no llegan a las alturas de 6.000 pies eh, eh, donde empiezan las sendas de aproximación de los aviones hay drones eh, cuya, cuya forma o, o están estáticos durante más de 40 minutos como ha sucedido hace escasamente 15 días en, uh, eh, en, Ar en, en Argentina eh, en, en la cabecera de pista número 27 del aeropuerto eh, eh, de Neuquén cuando un eh, avión que estaba haciendo una instrucción nocturna se aproximaba y le ocurrió exactamente lo mismo no son drones, sin embargo pasan en, a, las, a las informaciones de los periódicos de las radios y a veces de la televisión como drones eh, porque no se pueden Eh, identificar con otra cosa yo creo que los ufólogos eh, esto no nos hubiera pasado en, en nuestra época buena eh, Bruno, eh, creo que los ufólogos de hoy están un poquito dormidos en ese sentido y que cuando se escucha la palabra dron a lo mejor tendrían que estar más atentas, eh, más atentos a las cosas que eh, se están eh, produciendo como objetos desconocidos no decimos naves extraterrestres sino objetos de origen desconocido de hecho un portavoz del aeropuerto de Doncaster en Sheffield ...ha declarado a un uh, periódico online, el Doncaster Free Priest... ...que la seguridad de los pasajeros y la tripulación del personal es primordial... ...y lo que quieren es asegurar a los pasajeros que tienen procedimientos sólidos... ...para operaciones de aviones no tripulados autorizados y no autorizados de conformidad a las directrices de la, de la Autoridad de la Aviación Civil. Y sigo leyendo textualmente eh, los usuarios de drones que es, deberían de estar familiarizados con las directrices de la Autoridad de Aviación Civil y las órdenes de navegación aérea para que operen sus drones de manera responsable en lugares sensibles. Es mucho más fácil hacer este comunicado que no decirle al mundo que algo, extraño ...ha sobrevolado la cabecera... ...de un aeropuerto... ...sin poder ser, en este caso... Eh, ...identificado... Ni, ni, ...ni sacado del espacio aéreo... ...cuando estaba... ...realmente poniendo en peligro... Eh, ...las maniobras de aterrizaje... ...de los aviones... ...de ese eh, día de marzo... ...de 2020. De todas formas, a ti no te da la impresión... ...Juseppe, de que los drones... ...ahora son como... ...antiguamente eran eh, Venus... Eh, Una excusa, una definición, algo claro. que se decía, bueno, un OVNI será Venus, ¿no? Claro, Ahora claro. se dice, será un dron. Eh, parece una excusa fácil. fácil eh, es claro, más, es recurrente, moda, es fácil, claro. es atractivo, todo el mundo comprende qué es. Es una solución muy, muy fácil de comprender pero que eh, yo creo que eh, quienes entendemos de esto debemos de estar atentos, porque muchos drones esconden en realidad muchos OVNIs, insisto, OVNI como acrónimo de objeto volador no identificado, porque hay un gran eh, porcentaje de fenómenos que no podemos explicar y que sin embargo, eh, bueno, pues eh, ocurre esto, ¿no? Eh, les atribuimos la matrícula extraterrestre y a lo mejor del planeta Tavi, que hmm. nos contaba... Eh, juanjo sánchez oro o de cualquier otro lugar y, y, y, y sin embargo en puridad nosotros no sabemos eh, quién m, controla ese objeto lo que sí está claro es que en el 90% de, de las ocasiones no se trata de seres humanos que están ahí consumando a distancia sobrevolando la, la pista ¿Por qué? Porque la mayoría de aeropuertos ya han implementado por una cuestión de seguridad los sistemas antidrón que consisten en interceptar a veces el, el, la frecuencia y por lo tanto inhabilitarla y en algunos casos España tiene en Madrid, en Barcelona ese sistema, en la posibilidad de abatirlos, fíjate, de abatir un dron Mm, que no nos vengan por tanto con Oles, eh, cuentos sí. chinos sí. Eh, por cierto, otro caso extraordinario y muy llamativo es este que nos va a comentar eh, Juan José Ensezoro la protagonista es una mujer, acudo a un hospital y qué es eh, lo que pasa eh, porque ella acudía con un problema de habla o no habla sí, es una, una mujer de 31 años que se llama Emily Egan y bueno, ella es originaria del condado de Essex en, en Inglaterra Y bueno, pues eh, es una profesora que trabaja en un hogar infantil y bueno, en enero pasado empezó a notar eh, como una serie de cambios extraños sin que pudiera asociarlos a nada en su timbre de voz. Eh, cada vez le costaba hacer más esfuerzo para pronunciar determinadas palabras, en, sobre todo bueno, en su lengua natal, que es el inglés. ...y todas estas dificultades eh, aumentaron, se fueron incrementando... ...empezó a acompañar estos problemas que digo a la hora de poder pronunciar su propia... ...y expresarse en su propia lengua... ...empezó a acompañarlos también de unos fuertes dolores de cabeza... ...y en un momento dado perdió por completo su voz... ...entonces una vez que se queda, que mudece, va a los médicos... ...los médicos eh, analizan el, el comportamiento... Eh, sospechan que puede haber sufrido algún tipo de lesión cerebral porque no ven que haya ningún problema en la garganta, en las cuartas vocales ni nada por el estilo, sino que creen que puede ser algo más de, de índole psicológica o de índole nerviosa y eh, lo que hacen es que eh, sigue pasando el tiempo y están como en torno a unos dos eh, ella estaba como, pasaron como dos meses que, que estuvo absolutamente muda entonces lo que hacen los médicos es que, bueno, el marido de, de Emily Eh, ya tenían reservadas una serie de vacaciones en Tailandia y entonces el, el marido pues, habla con el neurólogo y le dice si sería oportuno que aprovecharan que estaba de baja para irse al viaje que, que tenían pensado hacer en, en Tailandia el neurólogo le dice que sí porque seguramente eh, esto pueda ser también debido al estrés entonces se marchan a Tailandia, pasan cinco días y efectivamente ella empieza a recuperar eh, de manera muy lenta parte de la, de la voz Durante, pero es cierto que Ella dice que bueno, durante todo este periodo eh, pues Empezó a hacer una serie de, de sonidos Pero muy similares Porque le cuesta muchísimo hablar eh, A los que suele hacer una persona que, que es sordomuda eh, eh, Se manejaba en ese momento ya con un lenguaje de, se de señas muy básico Incluso tenía, había tenido ya que utilizar Y bajarse una aplicación para su teléfono móvil De estas que lo que hace es que tú escribes un texto Y lo que hace tiene una, una voz eh, Que lo que hace es que reproduce ese, ese texto Y veis con el sistema con el que ella se estaba comunicando Pero bueno, como digo, poco a poco empieza a volver a hablar Y aquí que cuando empieza a hablar Resulta que mmm, habla en inglés No es que hable en ningún idioma extraño Pero ese inglés suena, suena con acento o bien polaco O bien francés o bien italiano Y si está muy estresada suena con un acento ruso Cuando ella está muy agotada, muy, muy exhausta por lo que sea incluso vuelve a enmudecer, se vuelve a quedar sin habla, o sea que eh, el acento parece que va cambiando con respecto a su estado de ánimo de ánimo, y además ha perdido digamos, el acento inglés que es el propio, el suyo, el natural, el materno que ha tenido toda la vida. Entonces, eh, claro, esto es un, un síndrome muy, muy extraño que además le está produciendo Muchos problemas, porque ya no solamente la idea de que cambie el acento, sino que ella sí que se da cuenta de que no parece como que piense o hable de la misma manera como lo hacía antes, y sobre todo también a la hora de construir las oraciones, tiene mayor dificultad, pero incluso socialmente esto le ha traído consecuencias muy negativas, porque ya ha sufrido también algunos determinados insultos, cuando por ejemplo ella comenta que fue al, al supermercado, pensaban, tuvo ahí una especie de incidente con otro cliente del supermercado, que, bueno, en ese, en ese en esa discusión la tomó por extranjera y, eh, y la llegó a decir que, claro, que por culpa de estos extranjeros es por lo que tenían el coronavirus. O sea que, claro, tuvo ahí un, un elemento un poco, bueno, no, no, y sin un poco, eh, absolutamente xenófobo, que se encontró justamente por, por esto, ¿no? Entonces, eh, como digo, claro, todo este es el panorama en el que se ha encontrado y, claro, eh, ¿a qué responde? Pues eh, esto tiene un nombre que es el síndrome del acento extranjero hay muy pocos casos en el mundo, en torno a unos cien casos que se han diagnosticado, y no está nada claro también por qué, por qué ocurre, porque parece que, aunque se manifiesta de esta manera, es decir, las personas no es que hablen otra lengua, no estamos hablando aquí, como hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? de, de los poseídos, no es escenoglosia, simplemente es el acento lo que cambia. Y, claro, eh, es muy interesante porque... Aquí puede haber un problema y es que no es que incorpore la persona, digamos, un acento distinto, sino que a lo mejor las personas que lo escuchan, incluso ella misma cuando se escucha, asocia un cambio de pronunciación a un posible acento. Y voy a un poco a explicar por lo que he ido yo encontrando como, como posible explicación. Resulta que en la mayoría de los casos que se han estudiado eh, parece que, como digo, está asociado a un tipo de lesión eh, cerebral o de mmm, fallo en el sistema nervioso que se traslada... A la hora de, de gestionar, digamos, el lenguaje y de pronunciar correctamente Entonces, muchas de estas personas empiezan a tener dificultades al pronunciar determinadas letras Y cuando tienen, eh, o determinados fonemas, los empiezan, se dan cuenta Que no son capaces de pronunciarlo tan bien como antes, con la misma naturalidad que antes Entonces, ¿cómo consiguen pronunciar esos problemas, esa, esas dificultades? ¿Cómo la tratan de superar? Cambiando, eh, cambiando el acento Y, lo, y al cambiarlo Eh, también para mantener un poco armonizarlo con el resto del lenguaje que ellos tienen, también extienden ese cambio de acento al resto de las expresiones. Entonces, te puede sonar como ruso, te puede sonar como... pero incluso hay casos muy curiosos, por ejemplo, gente que a lo mejor empieza a hablar con el acento de Boston, ¿no? Sí. Cosas como, imagino que aquí en casos españoles, pues imaginaos el acento, no sé, andaluz, uh -huh. o el acento Gallego. de Madrid, o el acento exactamente, pero no sería porque la gente lo incorpore, y a lo mejor nunca han estado allí, o casi nunca lo han escuchado, sino que al tratar de superar un problema de pronunciación con un determinado fonema, adoptan ese acento como un recurso para salir adelante, para superar esa como dificultad. De, sí, es una manera y entonces eh, uh -huh. normalizan extendiéndolo uh -huh. al resto de las palabras, uh -huh. claro, pero lo, lo, lo normalizan extendiéndolo al resto de las palabras para que todo suene como más armónico y es ahí cuando surge la sensación en el que escucha de que esta persona está hablando pues si ya digo en andaluz, en gallego, en catalán, en madrileño, no lo que sea, ¿no? entonces es, es curioso el, el fenómeno, ¿no? porque no estamos hablando de como en otros casos, ¿no?, que hemos hablado de esto de xenoglosia, de, de, de don de lengua, ¿no?, de, de, otra, de otra naturaleza, ¿no? Pero, bueno, un caso más que se incorpora reciente en lo que es un síndrome, que es este del acento extraño o extranjero, que parece que, bueno, hay cierta literatura al respecto y que, como digo, parece que tiene causas como muy muy variadas, aunque se manifiesta de la misma manera. Mado Martínez, ¿qué es o quién es?, ¿qué es esto del huerco?, El huercu, pues es un mito asturiano, no tan mito, porque parece ser que hay, bueno, eh, muchísimos testimonios. Oye, por cierto, hablando de, de Asturias, antes de seguir, eh, dentro de muy poquitas horas vas a Viles a un encuentro importante de escritores, ¿no? Sí, yo lo iba a contar también ah. a propósito de Asturias y a propósito del Werku, que es una cosa muy chula, ahora cuando os cuente lo que es veréis, pero voy a estar del 14 al 19 esta semana, voy a estar en Asturias, vamos a estar en el Festival Celsius, que es el festival de literatura fantástica más importante del país, tiene repercusión internacional, aunque lamentablemente este año, por temas del coronavirus, muchos autores extranjeros, algunos que otros no va a poder venir, pero aún así va a haber muchos y bueno, de los nacionales vamos a estar pues Javier Sierra, Elia Barceló Espido Freider Fernando Marías, José Carlos Tomosa y yo pues voy a estar ahí pues súper feliz y contenta de estar con todos los compañeros, con todos los escritores, con todos los lectores con un montón de actividades porque el Celsius es una cosa non-stop, o sea desde bueno, es que amanece uno de los más que... importantes del mundo ¿eh? <ríe> sí, desde que me amanece hasta que anochece son actividades a full todo el rato, que si taller de Grima, que si eh, me redonda sobre tal, que si presentaciones de libros, que si encuentros con autores, de todo y lo mejor de todo es que es gratuito, todo el mundo Qué puede guay. ir, sí, todo el mundo puede venir, dura cinco días, pero vamos que no para, es un revulsivo para la ciudad, impresionante y, y, y va muchísima gente y, y lo pasamos ahí, vamos a pasarlo genial. Yo, Mi, mi presentación va a ser el día 15, eh, a, a las 5 de la tarde si estuviera aquí en Alicante diría con toda la canina pero en Asturias voy a decir con todo el fresquito bueno, <risa> bueno, <risa> o sea, bueno, no sé yo ¿eh? <risa> pero bueno que como, la verdad es que como pasamos allí el día todos y, y es como una especie de, de encuentro de, de hermandad pues eso entre los creadores los bueno, pues, imagínate la traductora de Juego de Tronos Ian Stevenson, tanta gente del mundo de la literatura fantástica el género de, de fantasía terror, ciencia ficción Qué chulo y todas esas cosas que sí, espero que, que, que... asturianos, venid <ríe> y todos los que, los que por... queráis dar una vuelta por allí. Porque ahí en Celsius en Avilés, esta semana está nuestro Amado Martínez. Mado, eh, muy rápidamente, cuéntanos algo sobre ese ser mitológico de allí, de, de Asturias, el huerco. Sí, el, el huerco es como, como que no tiene forma definida, a veces sí, a veces no, pero eh, que cuando alguien va a fallecer adopta Eh, el aspecto de esa persona ¿vale? que va a fallecer o que ha fallecido recientemente, es como un doppel danger, un otro yo, un doble extraño que, que bueno, que Jung se frotaría las manos es como como un fantasma de una persona que, que todavía, bueno, pues a veces no ha fallecido o a veces sí y eh, si no ha fallecido y se presenta ante otra persona viva que tú de todas maneras dices, pero ¿cómo puedo ver a esta persona o la puedo estar viendo aquí si resulta que mi hermana dice que está en su casa, ¿no? Bueno pues es como un anuncio de muerte, significa que esa que esa persona que tú has visto va a fallecer, o por lo menos los asturianos lo interpretan así dentro de sus augurios de muerte en un periodo de no más de, de, de tres años. Lo curioso, voy a Es como una versión asturiana de la Santa Compaña. Sí, pero, al, pero, pero pero pero pero tiene más intríngulis, porque mm. mira. Eh, hace unos años yo me acuerdo que, que Pablo Villarrubia me contó, recogiendo eh, testimonios de, del werku en Asturias, Pablo, pues lo conocéis todos, es reportero de Cuarto Milenio. Eh, pues él Va a estar luego con que, nosotros, además. Claro, pues mira, pues él recogió un caso muy chulo, que a mí me recuerdo otro que también os contaré. Él decía que, bueno, que ahí en, en un pueblo de Asturias había una señora que solía ir todos los días al hospital a recibir tratamiento porque tenía cáncer. Y el último día le dijo a una vecina ya no voy a volver más, ¿vale? Se ve que la señora estaba muy malita y ya, pues, eh, pues cosas, ¿no? Y, eh, bueno, pues al cabo de unos días tocaron a la puerta, ¿no? Y, y esta mujer, que se había despedido de esta vecina, al abrir, vio que se trataba de ella y le dijo, pero mujer, ¿no decías que, que ya no ibas a volver? Y justo en ese momento llamaron por teléfono y fue a cogerlo. Y la señora, que había... le dijeron que la señora había muerto de cáncer en el hospital. Entonces... ¿Quién era la mujer que había tocado la puerta? Y tenía el mismo aspecto que ella, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años una conocida me dijo que cuando era pequeña tenía mucha amistad con una señora mayor que era la vecina que vivía enfrente de su casa. Esto pasó en un pueblo al lado del mío. Y, y un día, estando sola en la casa, tocaron a la puerta. Y ella pues bajó, era pequeñita, abrió la puerta y era su vecina además es que le tenía mucho cariño se llevaban súper bien y esta vecina, esta mujer mayor eh, que tanto aprecio le tenía le dijo que había ido a verla para despedirse de ella porque ya no se iban a ver más entonces se fue y ella pues se quedó ahí en la casa y cuando la madre de, de mi amiga esta chica que me lo contó volvió a casa y le contó lo que había pasado pues su madre le dijo que eso era imposible, incluso la acusó de mentirosa porque la vecina había fallecido el día anterior. Entonces, este tipo de relatos, aunque estén muy institucionalizados en la mitología asturiana, con el nombre del Huercu, forman parte de una tradición oral de muchos lugares del mundo. En Asturias hay un montón me se frotaba las manos con estas historias que a mí particularmente me fascinan y estoy tratando de recopilar todas las que puedo así que si los oyentes que nos están escuchando tienen alguna anécdota que puedan contarme de este tipo pues me gustaría que escribieran al programa y nos la contase evidentemente y nos encantaría conocer estas historias hay muchas historias hay muchas hay leyendas Muchos eh, mitos eh, que la antropología, que es eh, tu caso, pero que también el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, eh, pueden estudiar. rosa.vientos.com.es, rosa.vientos.com.es es la dirección, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos. <música> En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mujeres con Historia, esta noche, dentro de unos minutos, Olivia, Olivia de Javilán, la protagonista la protagonista de la película de Lo que el Viento se Llevó, ha cumplido 104 años. Una historia que nos va a contar Silvia Casasola. también vamos a oír al investigador, al periodista Pablo Villarrubia, que nos va a contar y nos va a explicar un caso extraordinario Llamativo, bizarro, terrible que ocurrió en Brasil, pero estamos unos minutos más todavía en la tertulia zona cero. Unos minutos además para conocer informaciones, por ejemplo, las profecías, entre comillas, o la profecía de este historiador, Josep Guijarro, no es un profeta, es un historiador, pero es llamativo porque dijo que en 2020 iban a pasar cosas que iban a complicar la historia y la evolución del ser humano. Bueno, ha pasado, no hace falta que expliquemos lo que ha ocurrido, ¿no? Así es, y la gracia es que lo hizo... ...hace más de 20 años... ...hablamos de Neil Howe... ...que es el responsable... ...junto a su colega William Strauss... ...de haber acuñado el término millennial ...para referirse a los nacidos a partir de 1982... ...hablamos, tú lo decías... ...de un importante historiador, economista y demógrafo... ...cuyas obras han influido... ...y además diría yo que de forma de decisiva... ...en presidentes de gobierno e instituciones... ...pues bien... En un libro titulado El Cuarto Giro eh, publicado hace más de 20 años, insisto predice que Estados Unidos vivirá una crisis que llegará a su clímax en el año 2020 y el vaticinio, como es lógico no lo ha hecho a través del tarot ni de las bolas de cristal ni de ningún método, eh, llamémosle parapsicológico sino en base a una controvertida teoría que desarrolló en 1990 junto a William Strauss eh, estudiando la historia de Estados Unidos desde 1584 estos autores de este libro que antes citaba encontraron una serie de patrones que permitieron explicar la evolución histórica de Estados Unidos a partir de cambios generacionales en el eh, libro eh, postulaban por ejemplo que la historia estadounidense pero también podría aplicarse ...a la de otros países, ¿eh? avanza en ciclos de cuatro cambios generacionales recurrentes... ...que, lleva, que llevan perdón, a que cada 80 90 años se presente una crisis de gran magnitud... ...como la que se produjo por ejemplo durante la guerra civil... ...o el periodo de la gran depresión o la segunda guerra mundial... ...entonces los autores vaticinan literalmente que una crisis tendrá su clímax en 2020... ...Hou, que en la actualidad trabaja como jefe de demografía en una consultora... Eh, ...decía en los noventa que eh, es, eh, los 90 serían, por así decirlo, el tercer giro. Un periodo marcado por un gran individualismo que llegaría a su fin en algún momento... ...en la primera década del siglo XXI. Y, eso, y, y, y que si eso sucedía, cerca de 2010... Ese nuevo ciclo probablemente duraría hasta 2030 y sería una era de crisis que duraría una generación, un poco como el New Deal y la Segunda Guerra Mundial, que realmente comenzó desde finales de los años 20 hasta finales de la década de los 40. Bueno, pues lo que sugieren es que par la parte más agitada de esa era comenzaría ahora. ...en la década de 2020... ...y que su punto de inflexión crítico... ...sería precisamente este año... Eh, ...y por la forma de ver... Eh, eh, ...digamos, eh, esta, esta progresión o este patrón... ...este cuarto giro... ...arrancó probablemente con la gran crisis... ...con la gran recesión... ...entre 2008 y 2009... ...que ocurrirían grandes cambios... ...en la actitud de las personas en Estados Unidos, encaminados hacia el globalismo, la desigualdad y el populismo. Eh, Howe lo compara con las estaciones del año. El primer giro... ...sería la primavera, ¿no?... Eh, ...en Estados Unidos esto ocurriría entre la mitad de la década de los 40... ...hasta el principio de los 60... ...un periodo de instituciones fuertes... ...con sentido de progreso nacional... ...un momento en el que el individualismo y los inconformistas... ...e incluso las minorías étnicas... Eh, se ...estarían un poco de lado... ...una era de cultura... ...y esto... Eh, ...duraría hasta el segundo giro... ...que es lo que él llama el despertar o el verano... ...un momento en el que especialmente por la nueva generación, nacida después de la última crisis, todos quieren deshacerse de las obligaciones sociales, redescubrir la individualidad, tener su propio sentido de la pasión. Son periodos, que él dice, de agitación, creativos, de transformación en la cultura, de valores, en lo religioso también, como ocurrió, por ejemplo, en los años 60 y 70. El tercer giro toma lecciones de, del despertar como la necesidad de consentir al individuo y en Estados Unidos dice, comenzó a principios de los años 80 y duró hasta el año 2000 con la revolución Reagan menos impuestos, menos regulación más tolerancia ante una mayor desigualdad y ante las diferencias entre los individuos y menos énfasis de la cohesión social en las décadas del tercer giro Son los 80, 1920, 1850, es decir, periodos de malos modales, de cinismo, de gente que vive su vida de forma que quiere, independientemente de la comunidad, más egoístas, ¿no? todos eh, orgullosos de sí mismos como individuos, pero mm, sin eh, una, llamémosle, identidad cívica. Y el cuarto giro, que es el que estamos entrando ahora, sería un periodo de crisis política y social eh, en el que hay una reinvención cívica y un renacer de la comunidad nacional. Para Howe, todas las guerras totales en Estados Unidos han ocurrido en el cuarto giro. Ojo, eh. y en cada cuarto giro ha habido una de esas confrontaciones. Y él no es que prediga que vaya a ocurrir ahora una guerra total, pero sí cree que la guerra expresa o refleja la urgencia comunitaria que típicamente se ve en, la, en estas crisis. El populismo se fortalece, la comunidad comienza a exigir mucho más a sus ciudadanos y las libertades individuales se debilitan. Este nuevo crecimiento del populismo y el autoritarismo se produce también en gran parte del mundo. Él dice en Europa, particularmente en Europa del Este, en el Sur y en el Este de Asia, así pues, que sí, pues, habrá que tomar nota. Y, y habrá que irse pues alguna de estas eh, galaxias que se acaban de descubrir, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que siempre estamos diciendo que si hay vida aparte de nuestro planeta y es que la, los telescopios son más definidos, la alta tecnología nos ayuda y ahí están haciendo unos descubrimientos alucinantes. Y es que resulta que los astrónomos han penetrado en el universo profundo y han descubierto una de las estructuras más grandes, lo que han denominado el Muro del Polo Sur, que contiene cientos de miles de galaxias desconocidas hasta ahora. Bueno, es un equipo internacional de cosmólogos y, y bueno, pues estas estructuras estaban antes ocultas, porque eh, no teníamos la tecnología suficiente como, por, como para llegar a ellos, De hecho, se ha conseguido gracias a un mapa que han hecho un poco con 3D y unos telescopios muy, muy especiales. El caso es que lo que ellos denominan el muro del Polo Sur contiene en su interior una inmensa sección rectilínea que se extiende a lo largo de... 220 megaparsec, la unidad de longitud usada en astronomía. Y un megaparsec contiene un millón de parsec, que es la distancia equivalente a unos 3,26 millones de años. Bueno, el asunto es que es una región del cielo desconocida hasta ahora, oculta, que está detrás de las nubes. Y, y lo que nos puede deparar es algo tremendo porque dicen que aproximadamente son 18.000 mediciones de velocidad de galaxias y lo que quieren incluso es seguir mapeando y seguir eh, descubriendo en este cartagrofiando, que sería la palabra más exacta, en este universo profundo. Y, y bueno, pues dicen que se va a ampliar y se va a preparar un catálogo en condiciones de las galaxias que está compuesto alrededor de 30.000 galaxias con la inclusión de nuevas mediciones obtenidas por el hemisferio norte de telescopios, ya te digo, del Greenback, de Arecibo, y lo que han conseguido, que es el, el sistema este con el que han logrado penetrar en el universo profundo, se llama el Com Comics Flow 3. Bueno, pues eso, ya sabéis, 18.000 mediciones de velocidad de galaxias que está dando, venga a descubrir, a descubrir, Y entre las que ya teníamos conocidas más las que no conocíamos, pues que somos muchísimos. No sabemos si estarán habitados o no, pero el universo es alucinante. Es eh, la demostración, una vez más, eh, de que no podemos eh, ni siquiera comprender, eh, ni siquiera valorar eh, la inmensidad eh, de lo que tenemos eh, en delante. Dentro de esa inmensidad eh, no somos absolutamente nada. Tiene que haber, tiene que haber por lo menos otras nadas. Ya si hay alguien, pues eh, No te quiero contar. hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche, tertulia zona cero que hemos finalizado con este descubrimiento de galaxias de muchas, de miles de, miles. de galaxias en el universo en el cosmos, tertulia zona cero también con Mado Martínez, gracias Mado buenas noches, con Juan José Sánchez Oro, gracias, gracias feliz semana, Josep Guijarro un abrazo, un abrazo muy buenas noches, cuidaros En Onda Cero, la rosa de los vientos. Este hombre se llamaba Joao. Se encontraba, vivía muy cerca de Sao Paulo, en mitad del Amazonas. El caso es un clásico. Un extraño objeto lanza un rayo y le dan el brazo a esta persona. Comienza la carne a hacersele jirones. Eh, se cae a trozos. Eh, bueno, una historia tremenda y terrible. Seis Horas en después, solo seis horas después, se le había caído tanta carne, se había desangrado tanto, que falleció. Este hombre murió. Es un mártir del fenómeno ovni. Así se considera. Es un caso clásico, uno de los casos en el que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Es un investigador brasileño afincado en nuestro país, conocido y querido por todos, es Pablo Villarrubia. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, querido amigo. Muy bien, a pesar de todo, como hablábamos antes, de, del coronavirus y tal, pero, pero bueno, eso nos da oportunidad también de, de estar en casa y leer más. Buenas noches. Bueno, eso sí. Y, fíjate, yo me acuerdo que uno de los primeros casos que leí era precisamente este, de Joao Prestes de Filo. Es un caso tremendo. Es tremendo. Ese caso, fíjate, ocurre en el, en el carnaval allí de Brasil, que fue a principios de marzo. Del seis, o sea, que incluso un año antes de, del famoso fenómeno OVNI de, del caso de Estados Unidos, ¿no? que dio origen a, a toda la controversia de, de los platillos voladores, y eh, estaba este hombre, como has, has contado, era un campesino, una persona humilde que estaba muy, relativamente cerca de San Paulo, estaba a 30 kilómetros, ese pueblo, arazariguama es un nombre indígena. Y allí ya por aquellas fechas, y mucho antes, ¿eh? estamos hablando del siglo XVI, cuando estuvieron los primeros eh, portugueses y españoles por aquellas tierras, los bandeirantes, hablaban del mítico Boitatá. El Boitatá que era, en realidad, era la serpiente de fuego. Y de esto hablaba, en sus crónicas, el padre José de Anchieta, Este mm, personaje extraordinario, maravilloso canario, nacido, si no me equivoco, en La Laguna, tiene una estatua allí en La Laguna, en Tenerife, fue uno de los primeros misioneros que llegaron a Brasil. Y él mismo relataba en sus crónicas que los indígenas eh, salían eh, ahuyentados por esta luz en forma de culebra, decía a veces en forma esférica, que atacaba, se lanzaba sobre los indígenas y los quemaba vivos y los mataba, ¿no? y entonces era el boitata. Y fíjate que en este territorio, en esta zona llamada Ara, Sariguama, nombre indígena, eh, seguía actuando, la gente veía el boitata, veían mm, esferas de, de, de fuego, decían ellos de color amarillo, azulado, y eso lo decía eh, incluso parientes de Juan Prestes Fillo, que pude entrevistar, parientes de él, como Emiliano Prestes, su primo, que un día estaba allí en una selva, caminando por la selva y de pronto se le aparecen dos antorchas luminosas e empiezan a, a moverse de forma alucinante en el, en el espacio, bueno, delante de él, le rodean y él se arrodilla, se lanza de, al suelo, empieza a persignarse, a rezar y de pronto esas dos esferas desaparecen y le dejan en paz. Él decía, Emiliano Prestes, decía que el calor era tan fuerte, tan fuerte, que prácticamente le quemó las cejas a, al primo de la víctima que comentabas ahora. Pero sí. en el caso de Prestes fue ya eh, el extremo, ¿no? Este boitata, esta luz, se le apareció, él estaba pescando tranquilamente, no le gustaba el carnaval, toda la gente estaba en el pueblo... Eh, bailando, cantando en eh, su juerga carnavalesca sí. mientras que él se fue a pescar tranquilamente en el río Tierte se llevó su caña, se sentó pescó uno, unos pececillos y se lo llevó a su casa la esposa estaba en el pueblo él, en la casa no, no había nadie él entra deja, pone a freír lo, los pescaditos se va a la habitación cambiarse de ropa y es en ese momento que por la ventana de un destello extraordinario una luz que le dejó ciego le dejó ciego en ese momento, y él siente, se pone las manos para protegerse ¿no? de ese de, de, de deslumbre, de la intensidad de, de la luz, y siente que el cuerpo empieza a arder, especialmente las manos, los brazos. Siente muy poca fuerza, incluso levanta el pestillo de la casa para salir con los dientes, no tenía fuerza en los brazos, solo pudo ir caminando, y descalzo, incluso con los pies lo dejó, bueno, destrozado porque era un camino de piedra, llega hasta la plaza de la principal, donde está la iglesia, al lado de la casa estaba la casa de su hermana, se echa un catre, y ahí, eh, eh, bueno, ya había empezado el calvario una media hora antes, este hombre poco a poco va notando que sus fuerzas van mermando, se van perdiendo, Eh El cuerpo bueno la hermana, todos los parientes que le rodean, incluso virgilio Virgilio Francisco, que yo tuve la, el honor junto con Claudio suenaga, el historiador nipo brasileño de entrevistarlo, fue el uno de los últimos testigos vivos de la de de, de, de ese momento atroz no de cuando iba sucumbiendo poco a poco Juan Prestesfillo y él me contaba que llegó con el cuerpo quemado solamente en las partes expuestas, por ejemplo la parte que tenía ropa no estaba quemada el cabello no estaba quemado pero sí el rostro estaba muy quemado, las los brazos, las manos y parte de las piernas que no estaban cubiertas por las bermudas que llevaban. Tú fuiste eh, al sitio, hablaste con gente, reinvestigaste ese caso. Eh, ¿Has comprobado eh, si efectivamente eso que se dice que la carne es el que a trozos después de esta experiencia? ¿Has comprobado si era cierto ese relato? Hay dos versiones. Vamos a ver, Virgilio, que me parece un personaje muy... Este señor tenía 92 años cuando lo entrevistamos, en el 96 era muy fiable y él dijo que estaba junto a, a las rectas al momento que, que expiró, que ya no que no pudo seguir y él me contaba, Pablo, la carne estaba quemada como si fuera carne de cerdo quemada, era la expresión que me empleaba, carne de puerco, de cerdo, gancho. De y y, pero en ningún momento él dijo que ese, que se le desprendía la piel, ¿no? la carne. Sin embargo, años más tarde, en 2000, 2012 volví para grabar un documental para Cuarto Milenio y localicé una señora que dijo que lo vio fugazmente, no no estuvo tanto tiempo como Virgilio, y ella sí que decía que vio que había trozos de carnes que se habían desprendido, no lo vio caer, que se habían desprendido y estaban en el suelo al lado del catre donde estaba echado eh, John Prestes. Entonces hay esas dos versiones, no sé, esa mujer Virgilio, estuvo un rato, un tiempo determinado, y después se fue, porque se lo llevaron a este hombre, al pobre hombre, para ver si lograban eh, llevarlo a un hospital, pero ya llegó sin vida a dentro de un camión, o sea, en el camión, a Santana de Parnaíba. Y es cuando ahí el comisario Malaquías, eh, bueno, hizo el, el atestado de óbito, el... Le, le firmó, firmó todos los papeles diciendo que, había, que una luz había, había matado a, a Juan Prestes y en este caso era el Boitata. Pero, Pero no hay... llegaron, Pablo, a hacer ninguna autopsia. Sí, en aquella época era un poco complicado eh claro, y, año y más 46, una región... si decimos, claro claro era a pesar que estaba cerca de sao Paulo, eso bueno hasta hoy si te digo que eso hay bosques hay hay medio selva es entre una mezcla de bosque tropical de selva tropical y, y bosque europeo y claro hasta hoy eso queda en un una especie de cráter hueco sí un es un, un cráter gigantesco, hay montañas lugar relativamente remoto dentro de lo que cabe la zona alrededor de San Paulo. Entonces era muy difícil eh, hacerle una autopsia. Yo intenté localizar a, a algunos documentos, el informe o algo de la policía, y no no logré, porque me dijeron, mira, esos documentos muy antiguos, eso posiblemente se los, los, los tiraron. Pero pude rodear, pude hablar con varias personas, pudimos, por ejemplo, el mismo er, eh, Hermes da Fonseca, este es un, era un señor ya falleció, tuve la suerte de hablar con él, él, él no conoció a, a John Prestes, pero él vivió una, él conocía a toda la gente del entorno de Prestes y además eh, llegó a ver algo extraordinario allí sobre Ara Guava, por eso yo creo que eso era un punto caliente, ¿no? En el año 55, me contaba Hermes, él ve un, un platillo volador, es que era una forma de plato de color blanco, eh soltando, despidiendo humo y parecía que estaba como adereado, como un problema. Y ese objeto se movía, eh, soltaba humo, y al cabo de un rato ve como, atención, cinco o seis aviones de la FAP, de la Fuerza Aérea Brasileña, eh, rodeando a, a este platillo. Eso sobre Araceli Guama. Y entonces, están un rato persiguiéndole, este objeto parece que mm, eh, consigue remontar, sigue eh, eh, emitiendo humo, y los aviones no tienen nada que hacer, intentan subir, suben, de hecho, pero va a una velocidad tan extraordinaria que desaparece en el cielo. Eso confirma que toda esa región es una, una región un poco mágica. Y ya en el año 22, y eso me lo contaba Dergilio también, este señor de los 22 años, él eh, me decía que uh, el primo, el hermano, no, perdón, eso me lo contaba Luis Prestes, eh, que era el sobrino de, de la víctima, ...y Luis que lo localizamos en el 96... ...me decía Pablo, mi, mi padre... ...que era Roque Prestes, el hermano del fallecido... ...en el año 22... ...aquí cerca mismo de la Sariguama... ...fueron a cruzar un río... ...y de pronto se topan con un, un lobisomen... ...un hombre lobo... Ajá. Eh, ...entonces eh, Roque Prestes agarra una piedra... ...se la tira a distancia... ...y le alcanza la mano... ...entonces vuelven al pueblo... Y al día siguiente aparece un señor en una panadería comprando allí pan y no sé qué, y este hombre tenía la mano vendada. No Entonces, la, la típica historia, ¿no? De que la transformación, ¿no? De un ser humano eh, en lobo. Y eso se daba en ese entorno donde aparecían las antorchas también. Curiosamente era el un riachuelo, en este caso, que cruzaban y ahí aparecían las antorchas. Y más todavía. Eh, el mismo John Prestes, y eso me lo cuenta Virgilio, de 192 años, que le llamaban niño de oro porque trabajaba en una mina había una mina de oro ahora contaré que había en esa mina allí en eh, Arasariwama pues el, este hombre el, el Roque Prestes perdona, estamos hablando de Luis, Luis, de Luis Prestes me contaba también que había casos, por ejemplo de un, un caso extraordinario, ellos vieron no él, otras personas una esfera con dos patas que venía caminando por el medio de una calle principal en los años 30, allí en Narasariwama. Era una esfera con piernas, con dos patas, y eso cruzó todo el pueblo. Era algo realmente muy loco, no, muy extraño, me recordaba incluso aquellas figuras de la película de... De, de Wells, ¿cómo se llama? Sí, el, la guerra de los, de los mundos, mundos. tu escribiste Esto. un libro hace unos años en eh, las luces eh, de la muerte se titulaba un libro en donde se cuentan algunos casos has conocido algunos eh, casos eh, como este, como el de Aupre este es eh, terrible, tremendo pero es que hay muchos en toda esa zona muchos en, en el entorno de Amazonas de ovnis eh, supuestamente agresivos en eh, las luces eh, chupa chupa por ejemplo que nos has contado en alguna ocasión son luces eh, que atacan a las personas Sí, ese caso que ha dicho de las luces chupa-chupa, que es así popularmente como lo llaman, esto ocurrió, fue de los casos relativamente más recientes, fueron los años 70, te estoy hablando entre 77 y 78, ahí incluso se extiende un poquito más de tiempo, hasta 82, y estas eh, estas luces, la llamaban así porque las personas que eran atacadas por ellas aparecían como con dos eh, puntitos el cuello o altura del pecho, como si hubiera una aguja, si hubieran sido penetrados por una aguja y hubiera sido succionada la sangre. De hecho, es curioso, porque una médica de la Airese Sin Carballo, cuando la entrevisté allí en, en la zona amazónica de Pará, que todo esto se da en Amazonía, allá en el al norte de Brasil. Uh -huh. eh, João Prestes se da al sur de Brasil, donde está la pequeña Amazonía que llama, que es la Jureia. Bueno, entonces, en esa región norte, la, la característica común de estos chupa-chupas era que eh, atacaban disparando un rayo eh, relativamente fino sobre el pecho eh, de, de la gente o sobre el cuello, dejando esos dos orificios con un poco de sangre. De ahí el mito no, vampírico que, que se extiende y el terror, no, porque se confunde el pánico, incluso entre las poblaciones de la costa de... ...de Pará, que es la costa amazónica de Brasil... ...cerca de la isla de Marajó... ...de la isla fluvial más grande del mundo... ...la desembocadora de Amazonas... ...y estas luces hicieron varias víctimas... ...hicieron un, un, varias víctimas... ...no sabemos exactamente cuántas... ...pero al menos... ...6, 7, 8, 10 víctimas... ...seguro... Eh, ...a raíz de estos ataques... Eh, ...se decía que esas personas... ...perdían los glóbulos rojos... ...y por eso de ahí eh, sobrevenía la muerte... Y ahí hay una participación muy importante y que da, da digamos, un peso muy grande a, de veracidad la historia, la participación de la Fuerza Aérea Brasileña, eh, en este caso eh, la, la comandancia regional si no me equivoco era el número cuatro y entonces destacaron a varios militares oficiales, entre ellos Uiranger de, de Holanda, que fue uno de los líderes de la Operación Plato, pero con Todo esto con conocimiento de Brasilia, o sea, desde la capital, del ministerio, y era una misión secreta, pero bueno, no pudieron pasar desapercibidos los militares porque iban a entrevistar a la gente, y recabaron cientos, cientos de casos, Silvio Bruno, de, eh, de las apariciones de esas luces, de, de docenas de ataques, y posiblemente más de 10 muertes, en, eh, en regiones, eso sí, remotas, Ahí no había televisión, incluso a lo mejor tenían alguna radio esta gente, y es cuando sucedieron, ellos registraron, los, los, los militares creían que eran ataques de la guerrilla, en aquella época era la dictadura militar todavía en Brasil, y había eh, guerrillas de, de izquierda que estaban actuando más al sur, pero claro, no se tenía conocimientos ahí. Entonces la, el primer interés de ellos fue para ver si eran grupos revolucionarios, grupos, grupos de izquierda, que estaban haciendo algún tipo de, de experimento o bueno de, de ejercicio militar no para militar en aquella zona y se dieron cuenta que no. Dicen también que hubo agentes de la CIA infiltrados entre los o, o entre los mismos militares que reco recabaron datos estaba Bob Pratt, eh, el gran Bob Pratt, un periodista norteamericano, persona extraordinaria que también cubrió esos eventos de y, y dio mucha repercusión en Estados Unidos a través del de, de National Enquirer, el periódico donde él colaboraba o, o escribía. Y, y claro, eso, tal como aparecieron en el 77, en el 78 desaparecieron Hubo una nueva oleada en el estado vecino, que era de Marañón, que también estuve haciendo investigaciones, Jacques Vallée incluso estuvo allí. Y ahí sí que yo hablé con viudas. Eh, dos, dos viudas de dos personas a, a atacadas y, y muertas por estas luces Que estaban cazando eh, venados desde lo, desde la, la copa de los árboles Se subían los árboles, se quedaban toda la noche ahí Y esta gente aparecía muerta eh, ya en, la, en el mismo árbol, allá abajo Parece que lograban bajar, estaban solos y estaban mmm, como claro, ahí médico podemos a repitar, como Siria me decía, bueno, setenta y ocho, pero ahí y hasta ahora médicos ahí no van, y esta gente era rápidamente enterrada, eh, sino en el mismo día, un par de días después del relatorio en estos pueblos da el testimonio Dices que a finales de los años 70 se dejó de producir sobre todo lo de las luces chupa chupa pero a mí me gustaría saber si en algún momento se ha vuelto a producir el fenómeno similar y si no de ataque de rayo como el de Joao si a lo mejor eh, ver esas, esas bolas de diferentes luces que van rondando a la población ¿Tienes eh, alguna noticia sobre ello? Sí, tengo noticias, además de, de amigos que están en esa región, en Belén do Pará, y me dijeron que va mucho a Mosqueiro, ahí de Mosqueiro, una isla que está relativamente cerca de Belendo do Pará, la capital, con una ciudad grande, allí en la desembocada del río Amazonas, y me dijeron que sí, que incluso yo vi hace poco en YouTube, Eh, entrevistas a caboclos, caboclos Caboclo llaman a los mestizos que están allí en la selva y tal y esta gente hablando cómo uh, vieron esas luces acercarse pero sin atacarles sin atacar, eso sí, tuvieron que salir eh, despavoridos ¿no? salieron corriendo de, de, de estas, eran esferas en aquella época, bueno vamos a recordar el 77, 78 eran varias formas, eran cilindros voladores esferas Eran formas de platillos. Eh, tenían básicamente, eran estas tres formas, cilindros, platillos y esferas, pero había otras formas como más amorfos, todo lleno de luces también. Era como una playa de, inmensa de, de, de, de, de, de, de varias de, de naves, ¿no? digamos, o, o objetos extraños. Y de esta vez solo se mantiene la forma esférica, o tipo Boitatá, o Main du Oro, Madre del Oro. Y siguen actuando. Pero yo me enteré que, eh, bueno, a, a, hace unos años en Perú, en Amazonía peruana, hubo una serie de ataques parecidos. eh, Estamos hablando hace unos ...seis, siete años atrás. No sé si en la zona de Quitos, ahora no me acuerdo. Eh, vi testimonios de, de gente también, de indígenas y mestizos, de luces que los atacaron. Incluso parece que hubo hasta muertes también. Te digo, esto hace siete años, eso es muy raro y ya se silenció el tema. Yo intenté averiguar si hubo, porque hubo, hubo también otro tipo de eh, una serie de ataques muy parecidos en Manaus, en Manaus en la misma época, setenta y siete, setenta y ocho. Pero esto se mantiene hasta ahora en sigilo. Me llegaron informaciones, eh, investigadores de allí diciendo que sí que hubo ataques, personas heridas, hubo también una misión como la misión plato que fue el nombre que dieron los militares en, en la zona de, de Pará a estas investigaciones y hubo otra misión plato en Manaus pero de esta no sabemos absolutamente nada y yo solo lo supe de Chiripa porque iba caminando por una calle por una avenida de Río de creo que en el noventa y siete Y yo y, y, y tenía que localizar a un escritor que había escrito un libro, una novela, sobre estos ataques. Y, y yo no sabía cómo localizarle. Entonces, caminando, fui, ah, fui a llamar eh, por, por teléfono, por una cabina, para pedir informaciones. Y en ese momento veo a este escritor pasar delante de mí, y de Claudio Suenaga, el historiador. Y entonces imagínate como que me quedé, ¿no? Y te dije, le llamé, pero, por favor, tal, tengo que... Marcio Sousa, además se llamaba. Marcio, Oye, Marcio. Nos, nos lo cuentas un día, ¿verdad, Pablo? Lindo, Porque ahora no podemos, es un tema apasionante. Es que eres un investigador que te apasiona, un periodista, o un estudioso de estos temas, pero te apasiona lo que haces, eh, cuentas eh, con pasión eh, las experiencias y los casos y vives con pasión la investigación, el estudio y la localización eh, de los testigos. Y a veces eh, pasan este tipo de cosas que un día nos cuentas, ¿eh? Claro que sí, Bruno, creo que sí, Silvia, también. ¿eh? Yo encantado porque esto hay mil historias, y ¿sí? vamos siempre actualizando algo claro. que lo más lo más interesante. ¿no? Pablo villarrubia pauso. un investigador, es un placer y un lujo tenerlo aquí entre nosotros. Conocen muchos hay, casos de nuestro país, por supuesto, pero también de Brasil, de su país de origen. Pablo, mil gracias. Un beso. Hola un beso, muchas gracias, y recordar que tengo ahora un canal de YouTube ¿no? que es Misterios sí, venga, con Pablo dinos. Villarrubia sí. ¿no? Ah, vale, pues eh, que la gente conozca que eh, busque. todo lo que haces y las investigaciones eh, que tú haces eh, en las cuentas ahí. Gracias Pablo. Muchas gracias Chao. amigos Un, abrazo. un beso Chao. Y vamos ahora con Mujeres eh, con Historia, el relato de Silvia Casasola que nos presenta a Olivia de Javilan, la protagonista de Lo que el viento se llevó protagonista de hoy es la última superviviente de la época dorada del cine de Hollywood. La más longeva de la meca del cine y, según dicen, con los recuerdos aún intactos en su cabeza. En 2016 le rendíamos homenaje en el centenario de su cumpleaños. En aquel momento la actriz Sasha Gabor aún vivía y Kirk Douglas también. Sasha fallecía en diciembre de ese mismo año y Douglas lo hizo en febrero de 2020 en el podium, en solitario se ha quedado como única superviviente de la edad dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, quien el pasado 1 de julio cumplía nada menos que 104 años Que en los inicios de su carrera su compañero en la gran pantalla fue Errol Flynn según cuentan su eterno y platónico amor con el que realizó muchísimas películas los espectadores amantes del cine la recordamos sobre todo por el papel que protagonizó como actriz secundaria con el gran clásico Lo que el viento se llevó Olivia tenía un contrato exclusivo con la Warner y eso le impedía trabajar para otros estudios cinematográficos. Pero el destino quiso que todas las estrellas del firmamento se alinearan para que ella fuera la elegida. Así nos lo cuenta la propia Olivia. Pero entonces, un día sonó el teléfono y la voz del otro lado de la línea preguntó ¿es usted la señorita de Javier Yo dije sí, y la voz dijo, usted no me conoce, nunca nos hemos conocido, pero soy George Cukor, el director de Lo que el viento se llevó. Y luego dijo, ¿estaría interesada en interpretar el papel de Melania? y yo le contesté desde luego que sí y así arriesgándose a que la Warner la denunciara se puso en manos de George Cooker y logró que el papel fuera suyo hoy recordamos a Olivia de Haviland la superviviente más longeva de la edad de oro de Hollywood cuando le rendimos homenaje al cumplir un ciclo Mujeres con Historia El pasado 1 de julio la actriz Olivia de Havilland cumplía un siglo de vida de aquellos años dorados de Hollywood ella es la más longeva ...se sabe muy bien si tuvo voluntad de convertirse en actriz... ...ya que fue su madre... ...una actriz frustrada llamada Lillian Rush... ...quien introdujo a sus dos hijas en el mundo de celuloide... ...cuando se instalaron en Saratoga, California... ...¿sí? Todos tenemos la imagen de Olivia... ...como una mujer de carácter muy afable... ...cariñosa, tolerante... ...es como si la melania de lo que el viento se llevó... ...se ajustara como una segunda piel a su temperamento pero nada más lejos de la realidad Olivia es una mujer luchadora que no se deja amedrentar por nadie con su hermana Joan Fontaine tuvo una relación de amor-odio a lo largo de toda su vida y a sus jefes de la Warner les puso firmes tras un juicio que logró ganar favoreciendo no solo su carrera sino también la del resto de sus compañeros actores Olivia no era británica ni estadounidense de nacimiento, sino que ambas hermanas nacieron en Tokio, Japón. Sus padres si sí eran británicos por lo que tuvieron doble nacionalidad al nacer en el país Nippon, y no sería hasta 1941, cuando ya era una estrella de Hollywood y las cosas pintaban muy mal durante la Segunda Guerra Mundial, que Olivia se nacionalizó estadounidense nueve días antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor según cuenta Olivia con un punto dramático si no lo hago me habrían mandado a un campo de concentración su nacimiento en Tokio coincidió con el tiempo cuando su padre Walter de Havilland, un abogado especializado en patentes internacionales fue destinado a Japón para llevar los asuntos comerciales del bufete para el que trabajaba ...al año y casi tres meses... ...nacería su hermana Joan Beauvoir... ...ambas pasarían sus primeros años... ...en la capital japonesa... ...hasta que sus padres... ...decidieron separarse en 1919... Aunque los papeles oficiales del divorcio... ...no llegarían hasta 1925. Unos apuntan que Walter se había enamorado... ...de una japonesa con la que deseaba casarse... ...otros que fue la propia Lilian... ...la que decidió separarse... ...al descubrir que su marido había tenido varias relaciones con geishas Sea como fuere Lillian abandonó Japón y se fue a California con sus hijas Y allí en California conoció a George Fontaine un gestor de almacenes con el que terminó casándose en 1925 Olivia y Joan fueron creciendo y estudiando mientras comenzaban a acudir a los castings donde ambas competían alentadas por su madre quien deseaba que alguna de sus hijas consiguiera ser una auténtica estrella. A Olivia le llegaría su primera oportunidad tras actuar en la obra El sueño de una noche de verano en un teatro universitario. El productor Max Reinhardt era uno de los espectadores y decidió que aquella jovencita tenía mucho, pero que mucho talento. La obra se convertiría en película en 1935 y Olivia entraba así a formar parte de la plantilla de la Warner Brother. Después se convertiría en una auténtica estrella formando pareja con el inolvidable no actor de origen australiano Errol Flynn, que tenía fama de bebedor y mujeriego. Juntos protagonizaron siete películas, entre ellas El Capitán Blood, que fue la primera, La Carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques, o La Última, murieron con las botas puestas. No creo que haya una regla que lo prohíba. Entre la pareja surgiría un amor platónico... ...que Errol quiso materializar por todos los medios... ...su fama de mujeriego no era inventada... ...y la leyenda de que tocaba el piano con su pene... ...no era leyenda sino realidad... ...pero Olivia puso una condición... Yo no lo rechacé, me sentía muy atraída por él... ...pero le dije que no podíamos tener nada... ...mientras él siguiese con Lily. Lily era la actriz Lily Damita... ...esposa por entonces de Rolfín... Flint no se separó y se quedó con las ganas... ...en 1959 confesaría en su autobiografía... ...mi amor por Olivia se ha mantenido imperecedero... ...a lo largo de todos estos años. Los años dorados de ambos fueron la década de los 30... ...pero Olivia estaba harta... ...estaba harta de hacer siempre el mismo personaje... Los argumentos de las películas cambiaban, pero ella siempre era la pareja amorosa del héroe. Cierto que la fama y el éxito eran maravillosos, pero no le daban oportunidad de demostrar todos los registros que tenía como actriz. En 1939, La Providencia vino en su ayuda cuando George Cukor la llamó para realizar una prueba interpretando a Melania Halmington en la mítica película Lo que el viento se llevó ella enseguida dijo que sí el personaje real que le ofrecía tantos matices que pensaba que podía ser un punto de inflexión en su carrera Melania era una persona real preocupada por los demás pero también una mujer inteligente y dura aunque por encima de todo era una mujer con gran capacidad para ser feliz sin embargo su jefe Judd Warner se negó ...no quería ceder a una de sus estrellas... ...al estudio rival de David Selnick... ...pero claro, Olivia insistía, insistía mucho... ...y él dijo que solo la dejaría... ...si interpretaba a Escarlata... ...Olivia entendió que no había nada que hacer... ...y cambió de estrategia... ...se reunió con Anne... ...la mujer de Jack Warner para hablar... ...mientras tomaban un té... Yo le conté mi historia ella se mostró muy comprensiva y cuando le pregunté si me ayudaría a conseguir el papel de Mellanias me dijo la entiendo y la ayudaré y Tuvo éxito y a la que me di cuenta Jack Warner estaba firmando con Selnik Studios. El rodaje de Lo que el viento se llevó se dilató tanto en el tiempo que muchos pensaban que iba a ser un auténtico fracaso. Tres años, atentos, estuvieron buscando la escarlata ideal que finalmente fue interpretada por Vivian Lane. Y tres también fueron los directores que dirigieron aquel proyecto interminable. Josh Cukor, Sam Wood y Victor Fleming. La película fue un exitazo y supuso su primera nominación a los Oscar como actriz secundaria a los 23 años. Al final, el premio se lo llevó su compañera Hatima Daniel por su papel de mami y se convirtió en la primera actriz afroamericana en conseguir un Oscar. el año siguiente iba a debutar en Hollywood un afamado director británico nada menos que Alfred Hitchcock quien buscaba actrices para el papel protagonista de Rebecca, y ambas hermanas estaban en la quiniela contra todo pronóstico el director inglés prefirió a Joan y tras el gran éxito de la película Joan Fontaine se convirtió en otra estrella de Hollywood la rivalidad entre las hermanas venía de antaño Su madre, en vez de calmar el ambiente, alentaba dicha rivalidad para que se esforzaran cada día un poco más. Las peleas, desde pequeñas, fueron habituales. Se tiraban de los pelos e, incluso en una ocasión, Olivia le rompió la clavícula a su hermana. Siendo adultas, los celos interpretativos por demostrar quién era la mejor actriz prosiguieron. Y más cuando ambas estuvieron nominadas al Oscar a la mejor actriz principal en el año 1941. Olivia lo hacía por si no amaneciera Y Joan por la película Sospecha Cuentan que ambas Estaban sentadas a la mesa Del director de los estudios Shelnick Y que cuando la actriz Ginger Rogers Anunció que la ganadora Era Joan Fontaine Esta se quedó paralizada Pensé que mi hermana iba a saltar sobre la mesa Y agarrarme de los pelos Tal hecho no ocurrió los que comentan es que Olivia fue a felicitar a Joan y esta la rechazó. Algo similar ocurrió cuando Olivia ganó su primer Oscar, pero para conseguirlo no le quedó más remedio que enfrentarse a los poderosos e intocables estudios Warner. Mm. Olivia tenía un contrato firmado con la Warner por siete años. El problema era que ella, al igual que sus compañeros actores... ...no podían decidir qué papel iban a interpretar... ...ni tampoco cuál era la película en la que deseaban participar. Los estudios Warner decidían por ellos... Olivia no estaba nada contenta y en los rodajes no hacía más que protestar, rogándoles que le dieran papeles, que le dieran papeles similares a los de la actriz Davis, pero Jared Warner se negaba. Al final, sus protestas tuvieron eco, pero no para atender sus reivindicaciones, sino para amonestarla con seis meses sin poder participar. ...en ningún rodaje de ninguna película. A todo esto, su contrato de siete años finalizó... ...y Olivia, que pensaba que ella era libre... ...se encontró con que la multinacional... le ...exigía prolongar el contrato... ...los seis meses que había estado amonestada. Aquello fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Olivia demandó a los estudios Warner... ...utilizando la ley antipionaje de California... Una ley que prohibía a los patronos disponer de los trabajadores como si fueran servidumbre. Todos pensaban que iba a perder, pero yo conocía la ley y sabía que lo que hacían los estudios estaba mal. Cerca de tres años tuvo que esperar Olivia a que acabara el juicio. Casi tres años en los que tuvo prohibido realizar ninguna película hasta que los tribunales sentenciaron. ¿Quién tenía razón? Pero los agoreros se quedaron nudos al comprobar que Olivio de Javilán ganaba el juicio. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento se ponía en marcha la ley Javilán, creando jurisprudencia para que todo el gremio de actores se beneficiara. 1946 sería uno de los mejores años de su vida tanto en lo personal como en lo profesional en lo personal porque se casó por primera vez con el novelista Marcus Godrick, con quien tuvo su hijo Benjamín, fallecido lamentablemente a los 41 años de edad en lo profesional porque consiguió su primer y ansiado Oscar con la película La vida íntima de Julia Norris a la mejor actriz principal después vendría un segundo Oscar en 1949 con La heredera De esta forma, dejaba muy claro que ella era mejor actriz que su hermana Joan, ya que ésta no ganó ninguna estatuilla más. La rivalidad entre ambas hermanas persistió, cada vez se distanciaban más y apenas hablaban. Jamás consintieron en trabajar juntas y solo firmaron una pequeña tregua cuando su madre enfermó en 1975 de cáncer ambas hermanas se pusieron de acuerdo para cuidar a Lily, pero como la enfermedad se prolongaba Joan se fue de gira teatral mientras Olivia se quedó a su cuidado lo malo es que la madre empeoró llamó a Joan para avisarla que iban a operarla pero Lily no salió de quirófano Olivia entonces envió un telegrama a su hermana contándole el fatal desenlace pero resulta que esta lo recibió dos semanas más tarde Olivia me mandó un telegrama pero yo estaba de gira así que me llegó dos semanas más tarde a mi siguiente parada ella no se preocupó de saber dónde me podía localizar por teléfono Joan no perdonó a su hermana al no poder estar en el funeral y a partir de ese momento jamás volvieron a hablarse así estuvieron cerca de 40 años Joan en una entrevista afirmaba, fui la primera en ganar un Oscar, la primera en casarme y la primera en tener un hijo. Si me muero la primera, Olivia estará furiosa porque otra vez le habré ganado. ¿Y lo consiguió? Joan falleció la primera en diciembre de 2013, cuando tenía 96 años. The look of love. Olivia, la superviviente, llama a su hermana en su autobiografía Dragon Lady. Dice que era una persona brillante con múltiples talentos, pero con astigmatismo en su percepción de la gente y de los acontecimientos, por lo que reaccionaba de manera injusta y prejuiciosa. Olivia abandonó el ambiente hollywoodiense en los años 50 cuando visitó el Festival de Cannes y conoció a su segundo marido Pierre Galante que posteriormente dirigiría Paris Match y con él tuvo a su hija Giselle. De Pierre se divorció al igual que de Marcus, si bien conservó la amistad y estuvo cuidándolo hasta que murió. En 1958, tras ser investigada en la caza de comunistas de Hollywood, aparcó el cine centrándose más en el teatro y en proyectos de televisión. En 1986 ganaría el premio a Mejor Actriz de Reparto por la serie Anastasia, el misterio de Ana. Y además de sus dos Oscars, fue nombrada en 2010 Caballero de la Legión de Honor y también recibió la Medalla Nacional de las Artes. Actualmente, esta superviviente, esta gran actriz, vive en París, donde se ha sentido muy honrada al recibir tantas felicitaciones. ...por cumplir un siglo de vida... ...y sigue enfrascada... ...en su autobiografía... ...y es que... ...100 años... ...dan... ...para mucho... ...agradecer... ...a mis compañeras... ...Lorena Pérez mancilla ...a Concha Cerdán... ...y también a mi compañero... ...Nacho Arias... ...que han colaborado... ...no, bueno, que han estado cumbres... ¿eh? ...yo creo que sí... Y qué me decís de Sara Iturbida, su colaboración Bueno, es que son, son fenómenos Y a la propia Olivia de Handland Por hacernos soñar con la magia del cine En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Dice con almohadilla rosa ventosa en Aves. Es tarde, pero se puede decir... No he visto lo que el tiempo se llevó, pues es eh, lo que se ha perdido. Y sí, es eh, tarde, son las 4 y 5 minutos. Normalmente acabamos a las 4 y 30, estos domingos. Pero hoy vamos a acabar todavía un poquito más tarde, hacia las 4 y 40 minutos. Con lo cual en este tramo de la Rosa los Vientos eh, tenemos una conversación que tuvimos hace muy poquito con una especialista en nutrición y dentro de unos instantes eh, vamos a ver... ¿Qué va a pasar mañana... ...pasado mañana con Internet... ...los datos viajarán... ...por puentes... ...que se construirán bajo el mar... ...lo dicho... ...comenzamos un nuevo tramo... ...la última hora... ...de La Rosa de los Ventos... ...Fronteras del Futuro... Monteras del futuro, como siempre, por supuesto, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas. Hola, ¿cómo estáis, codirectores? directores ¿Qué te pillamos? Buceando, ¿no? Estoy poniéndome bueno, la, esca la escafandra. Cl cl claro, he dicho yo puentes, eh, pero es que los puentes son virtuales también. Sí, ¿no? bueno, en efecto, como tú muy bien dices, eh, Internet eh, está ya desde hace algún tiempo en nuestras vidas y bueno, ha servido esta tecnología para mm, unas mejores comunicaciones en todo el planeta y también para mm, eh, eh, una mayor eh, amplitud del conocimiento humano ¿no? y que este conocimiento pueda llegar a mucha más gente de la que llegaba anteriormente pero internet tenía un, tenía un problema eran las comunicaciones inalámbricas de internet bajo el agua estas hasta ahora eran bastante complicadas o prácticamente inexistentes y realizar ahora a día de hoy eh, comunicaciones subacuáticas es posible por tres vías Las eh, por medio de señales de radio o acústicas o por medio de, de luz visible, es decir, mediante luz LED, la que conocemos como luz LED o, o láser ¿qué ocurre con las señales de radio? pues que mm, las distancias eh, a las que puede eh, eh, conectarse uno bajo el, bajo el, el, el agua, eh, son muy cortas. Y las acústicas llegan más lejos, pero a una velocidad demasiado eh, escasa demasiado lenta para lo que, en comparación con el internet digamos fuera, de, fuera del agua la luz visible pues eh, lo que hace es eh, que cumple todos los requisitos posibles para que haya una m, buena comunicación subacuática es decir que llega muy lejos y además puede soportar una gran cantidad de datos ¿no? eso sí los haces de luz tienen que ser relativamente estrechos y además tiene que haber lo que llamamos avisa, es decir, una, una línea de visión entre el transmi, eh, transmisor y el receptor, lo que llamamos estar a vista, por así decirlo. ¿no? Eh, eh, son algunos de los requisitos que a día de hoy existe, exige esta comunicación inalámbrica de internet bajo el agua y esto ha sido posible por medio de una investigación de una universidad saudí, la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología y eh, una investigación llevada a cabo eh, eh, por el investigador Basen Shihada y lo que ha permitido es que por medio de eh, investigaciones con la luz de LED con el diodo de emisión de luz que es el, el, el, el, lo que se conoce como LED y ...también con, con emisión de, de láser. La, el LED es una tecnología que es un, es un material eh, semiconductor... ...que es capaz de emitir una radiación electromagnética... ...en esta forma de luz con diferentes eh, colores... ...y en diferentes bandas. ¿no? Y lo que eh, se, uh, se puede usar, una de las aplicaciones de los LEDs... ...es el, el envío de información. Y entonces, dependiendo de la, de la banda de energía que se utiliza utilice, pues eh, se utilizan una serie de fotones o, o no. el consumo muy poca energía y eh, en, en, en distancias relativamente cortas y el láser, por, en cambio, eh, si lo hiciéramos con, por medio del láser mmm, el láser se puede emitir a grandes distancias si aplicamos, si ponemos la potencia correcta pero evidentemente gasta más, más energía que el, que el lien ¿no? El equipo del doctor Sijada lo que eh, ha permitido es hablar entre buzos Sin necesidad de las famosas eh, señales manuales que conocemos eh, prácticamente de todos, de películas o por indicaciones de, de alguna amistad o alguien conocido que practique el submarinismo y el buceo. Pero, se han hablado entre ellos... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo han hecho? Porque tienen que utilizar alguna tecnología, ¿no? Sí, no, eh, bueno, porque, esta tecnología, sí, claro, esta pero, que te estoy contando. No, sí, pero me refiero a un aparato, y la tecnología sí, de smartphone. la comunicación, pero tiene que tener un aparato. No, un smartphone, algo, claro. un smartphone, ah, claro, claro. Un smartphone sí, adecuadamente es, es, instalado y preparado para poder eh, estar eh, debajo del agua, evidentemente. Y eso sí, las pruebas que se han realizado son a poca profundidad porque hay que recordar que eh, esto es un proyecto al que ya le han llamado es un sistema eh, que está todavía inalámbrico y que está, digamos, todavía en desarrollo que lo han llamado en, en esta universidad el Aquafai ¿eh? Eh, igual que el wifi pues este sí. es el Aquafai ¿no? <risa> <risa> no, han, no se han ido muy lejos para Me voy a conectar por el ¿no? Exactamente sí. ¿no? Bueno, pues lo que eh, eh, digamos que los buzos a partir de ahora aparte de seguir manejando como seguridad estas eh, señales eh, manuales que todos conocemos pues a partir de ahora también podrán hablar entre ellos directamente no y lo que permitirá sobre todo es en las investigaciones submarinas eh, enviar datos en tiempo real entre el emisor que digamos sería el buzo que está investigando en el fondo del mar o en el fondo de, de la laguna donde de, de, eh, debajo del agua vamos. y eh, sí. eh, permitirá enviar en tiempo real esos datos al, al centro receptor que estará o al nodo por así decirlo que será el que amplificará la señal eh, pero que estará ya localizado en el, en el, en el barco eh, nodriza del que depende ese submarinista y desde ese nodo ya amplificando la señal, etcétera, etcétera, ya podrá enviar eh, la señal a un centro de investigación que esté en tierra o en otro, o en otro lugar las, las um, aplicaciones fundamentales y para las que se pretende crear y desarrollar al completo este sistema son exactamente esas las de investigación submarina ¿no? todo lo que eh, pueda aportar en la eh, investigación de todo lo que queda por eh, descubrir en el, en el mar de, o, o, o debajo del agua que es muchísimo, recordemos que la, gran, eh, la superficie terrestre fundamentalmente está eh, recubierta está, eh, eh, sí recubierta por, por océanos y mares. ¿no? Ahora me imagino que alguno que coja de excusa, mira, como el wifi de casa no funciona, me voy a dar Me, me un meto en el baño. Me, me meto en el baño, a, a ver si ¿no? me conecto. A ver si me conecto, ¿no? ver si puedo sí, sí. Bueno, sí, de, digamos que también los pececillos podrán ligar ¿eh? con Tinder a partir de ahora. Sí, claro, ¿no? Y claro. pondrá, yo que sé, una Porque anemona una con un cachalote. Bonitas, ¿no? o, exactamente, o una ballena con un delfín. Podrán chatear ¿no? y conocerse oh. por El o submarino, ojo, ¿no? te coges y dices oye mira, me cojo y me, me voy a echar un noviete, un capitán de barco de un crucerito claro. <risas> bueno el, el, si queréis da, eh, datos más técnicos el, el prototipo que están utilizando de, de, de LED es, una luz, es un LED de luz verde eh, como ya hemos comentado a, in, dependiendo del tipo de, del color y del tipo de luz emiten una, con, con unas eh, frecuencias ¿no? esta luz verde eh, eh, también lo han probado este sistema el AquaFi con un láser de 520 nanómetros para enviar estos estos datos digamos, al, al detector que sería el barco el barco nodriza, ¿no? lo que han conseguido es que es la primera vez que se consigue este tipo de transmisiones inalámbricas de internet eh, debajo del agua, con lo cual es un hito por así decirlo, eh, el poder llevar eh, eh, a las inmensidades de, de los mares y océanos lo que ocurre eh, por encima del de eh, por encima del mar en superficie terrestre ¿no? Oye, la, eh, la, eh, la eh, velocidad Javier, máxima sí y, perdona y las Dime. ondas estas que sabes que cuando han puesto antenas y tal ha habido siempre mucha polémica de cara a, a la fauna marina bueno ¿Puede pues Ahí, ahí no hay o sea este proyecto no eh, ahonda en esa cuestión. sí es cierto que hay eh, otras investigaciones y que si sí se sabe que hay estas eh, eh, radiaciones electromagnéticas si sí afectan a determinada fauna marina, como pueden ser por ejemplo los delfines, eso si sí, sí, está comprobado que los delfines pueden eh, llegar a, a vararse en las playas desorientados, porque ellos tienen un sistema natural eh, de orientación por este tipo de, de De, de sistemas, ¿no? Y que las emisiones eh, de radares, etcétera, claro, submarinos sonares y todo no Eso significa que les perjudiquen en la salud, eh, sino que les alocan para... Que les, les, les aloca sí, eso. Por decirlo en la expresión, exactamente. Entonces esto sí podría, no está, yo no tengo datos al respecto, pero sí podría, eh, digamos, contribuir a, a que alguna especie eh, submarina, pues, pues eh, perdiera el norte, por decirlo. Sí, nunca cosa. mejor dicho. La velocidad sí, más en las pruebas que han hecho a, a, a pocos metros como, como os he comentado antes la velocidad máxima que han de transferencia de estos datos eh, han logrado 2,11 megabytes por segundo con un retraso de un milisegundo entre el envío de ida y vuelta es decir ese retardo que muchas veces escuchamos incluso en las emisiones de radio pues han conseguido que sea muy muy muy pequeñito entre lo que va y vuelve por así decirlo ah, en, entonces, esa, en, a, en esa conexión a, a Manuel carballal y a Miguel Pérez a la tertulia lo que tenemos que hacer es meterlos bajo el agua. Claro, claro. Exactamente, tendréis sí. menos menos retardo. ¿no? Sí, bueno, bien. pues evidentemente no todo está conseguido. Tienen todavía muchas eh, eh, cosas pendientes que eh, solucionar y entre ellos es la calidad del enlace, porque claro el, el enlace sería un enlace submarino con un enlace que está fuera del, del agua. ¿no? Y además el, el, el, los procesos y los rangos de transmisión tendré, tienen el, el, la Universidad Saudí que ha llevado a cabo estas eh, investigaciones. Dice que tiene que, que mejorarlos y sobre todo tienen que eh, perfeccionar que como os he comentado antes, ese haz de luz tiene que estar a vista, es decir la, la, la eh, conexión por medio de ese haz de luz tiene que ser muy directa y, y no perderse, y eso en el mar es bastante complicado porque claro, la, la luz se transmite de forma diferente en el mar que en el aire y además hay que contar con las corrientes marinas, las aguas en movimiento no solo marinas, sino de cualquier eh, superficie o, o, o, o zona con agua eh, eso, esas aguas en movimiento hace que Que, eh, el, el, que el receptor capture, por así decirlo, la la, la, eh, eh, la emisión de, de luz, eh, eh, a veces se dificulta y se corte esa esa emisión. Entonces tienen que todavía perfeccionar el ángulo en el que eh, hay que emitir con determinadas corrientes y, y situaciones específicas que suceden solo debajo del agua para perfeccionar esa esa transmisión y que no se pierda constantemente. Pero bueno, de momento o sea, es un sistema muy mismo problema de siempre. Sí, bueno, exactamente lo que pasa es que los problemas que poco a poco vamos solucionando pero, fuera del de ahora no existía pues ahora, esa posibilidad, bueno, ahora la no hay. No, ¿no? existía, claro. ahora ya por lo menos ya lo han conseguido. Es un sistema además relativamente eh, barato y muy mm, fácil de conectar, flexible eh, eh, y, en, en entornos submarinos siempre y cuando se vayan solucionando estos estos problemas que lógicamente con el eh, incremento de investigación y nueva tecnología etcétera, etcétera pues igual que pasó en las primeras eh, conexiones de internet que todos uh -huh. tuvimos y eso que eran bastante pobres y deficientes a las que hoy día hay gracias a la fibra óptica son bastante más eh, está bastante más perfeccionado y eso poco a poco eh, sobre todo para investigar hombre yo no creo que te vayas debajo del, del, del agua a hablar con tu amigos o tu pareja o tu lo que sea, ¿no? Sin, sino más que nada pues para, para, no para investigar. Sentido, pero bueno, sí, yo, no tenía mucho sentido. Yo, yo fuera, le, ¿no? yo, el idioma es no le no le he contado no. Oye, Javier, <risa> sobre para, todo para investigaciones. Para finalizar, te has dado una pregunta que te hacen con María dieron en Twitter. ¿Hoy no sale el gato? Lo tengo por ahí, ah, lo tengo perdido. Está, pachuchín, está, está pachuchín. un poco pachuchete pero oh, bueno, sí, está, sí. Ya, está ya recuperándose un ah, poquito. Ah, bueno, genial, bueno, pues, genial. Se está recuperando. Hey, todas las fuerzas eh, para él y para ti. Pues, Javier Sevillano, <risa> bueno. Fronteras en del Futuro. Javier, mil gracias. Un abrazo sal a Sal del agua, sal del agua, muchacho. Sí, sacaré los pies. <risa>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 Un poquito de vergüenza hacerte esta pregunta, pero te la hago. ¿Una persona puede conocer a otra por el tipo de pedos que se echa?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 Y parece que me he tomado un pavo. Claro. Y es una de las cosas que, que tú pones, ¿no?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 de los vientos es eh, muy especial que hemos tenido esta noche una noche que hemos empezado a la una y media de la madrugada ahora que son casi las 4 y 40 4 y tre37 vamos a ir finalizando ya modillas rosa vientos en Twitter almoilla Rosa vientos eh, sigue 24 horas al día siete días a la semana Ahí os leemos. Eh. Lo vemos absolutamente todo. los abiertos. Un fin de semana muy especial. Ayer tuvimos en nuestro programa, ya se puede encontrar en la página web, a uno de los grandes de la historia del mundo del misterio. El más grande del siglo XX vendió más de 100 millones de libros. Recuerdos del futuro fue el comienzo de una... Trayectoria exitosa, muy exitosa, El oro de los dioses y otros eh, libros, Eric von Daniken. Eric von Daniken estuvo en La rosa de los vientos. Ella está en la página web en la grabación de la entrevista que mantuvimos eh, con el OndaCero.es en la sección dedicada a La rosa de los vientos. semana como siempre con mucha información, eh, con mucha actualidad eh, con muchas entrevistas y eh, con muchas cosas. Eh que hemos reservado durante toda la semana y nos ponemos a trabajar ya mismo en los contenidos, en los programas del próximo fin de semana el próximo fin de semana, sábado por la noche sábado por la noche, madrugada de domingo Silvia, que comenzaremos a la una de la madrugada Sí, sí, aquí estaremos porque nosotros estamos encantados encantadísimos de estar en Onda Cero y de estar con nuestros oyentes que además, ¿cuántos años llevamos ya? un montón, un porrón ya somos incluso ya hemos pasado la adolescencia ¿Eh? En, en cuanto a... Bueno, y llevamos 22 años, ¿no? Sí. Algunos siguen siendo adolescentes. Pero, pero edad, ¿eh? ya somos mayores de edad, yo no, no quiero... No, digo, nosotros sí, pero hay algunos que con... Bueno, hay algunos que con 62 siguen siendo eh, niños. Ya, bueno, pero el espíritu de niño también viene bien de vez en sí, sí, cuando, Sí, sí, pero ¿eh? no me refiero a eso. ¿eh? <risa> pero que muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos el próximo sábado por la noche en madrugada de domingo. Un abrazo. Buena semana.